Bueno, espera, a ver, entonces ahora, ya que tengo un invitado, tengo un invitado aquí, que, que va, que, esto fue una ilusión especial, que ya que se presenta la gente así, sin, ¿sí? ¿sí? que de, de aquí esta cosa para que no la acople, eh, resulta que tengo aquí al, vaya, no sé si lo del cabezón ya te acordarás siquiera, de ¿eh? de aquel término. Sí, hombre, como no me voy a acordar buenas noches. Bueno, yo estoy aquí, entre otras cosas, para felicitar al compañero Nedonicu ...en su décimo aniversario, es una fecha así como muy emblemática y... ...y nada, pues eh, apoyar aquí a un, a un gran compañero, una gran persona eh, en la emisora... ...y al que yo le debo mucho, eh, ya lo he comentado una vez en mis... ...en mis realizaciones radiofónicas y yo creo que si no es por su... Su, ...su publicidad y por el, por el interés que puso en, en mi programa... ...pues yo creo que no me no habría escuchado nadie, ¿no? Entonces, pues entre otras cosas estoy aquí para, para... ...pues porque lo prometido es deuda, no pude estar en su momento... ...no habías invitado y sí que me acuerdo lo de Cabezón... ...porque era, era como me presentaba cuando entraba en el chat... En, ...en su época, ahí hacia el año 2010, 2011, en aquella época... ...que yo recuerdo con... ...pues con mucha... ...no sé cómo... ...mucha alegría, no sé cómo explicarlo... ...fue una época muy... ...muy muy feliz para mí la emisora... ...pues, pues logro un montón... ...por cierto, no puede que sea falsa modestia... ...no un que falsa modestia... ...que el tu programa llegue una puta pasada... ...bueno, bueno... ¿eh? <risa> y, y no, lo... no, ...no es por ser falsa... ...a ver, yo siempre digo que... solo los, los radioescuchas los que... ...determinan ese tipo de cosas... y Yo tengo que ceñirme a lo que a lo que ya defendí muchas veces. Los mejores programas al final son los más escuchados y son los que con el tiempo pues salen a flote. Y los que somos más modestos, bueno, yo siempre digo yo hago un programa modesto pero sincero. No puedo presumir nada más. Pues asegúrate que tú, ya sé que dónde no lo crees. Hoy ¿eh? no se me siente. Ahora se me hostia, marchó eh, Ahora, ahora, ahora, ahora volvió. Vale, ya que. y que mira precisamente si en un momento estábamos hablando de que de que en la cuca la mitad metales las cosas en la el otro no, ahora ¿Sí? mismo el, el micro también perdió perdió el sonido aquí que decía yo que que Que hay mucha gente. Que ya sé que tú no lo crees, que ya sé bueno. que, tú, que tú nunca lo crees, pero de verdad que. Pero bueno, estamos aquí para hablar de bueno, Danedonia. Vale, vale, lo vale. otro ya queda. Lo, lo, lo otro <risa> nada, ¿no? Para... <risa> otro queda para otro momento. De, Dejar por grupo otra vez. Cada cosa en su momento. Sí. Bueno, pues nada. Oye, que pues Alejandro me ...de que estás aquí. Hombre, ya te, yo procuro ser eh, fiel a mis, a mis promesas, si te dije que iba a pasar, pues tenía Oye, que pasar. Prestármela de Dios, porque este aniversario además está durando la, la, la de mi madre, porque tras el día que, que se me metió la compañera, por cierto, que debe estar aquí la, la, la compañera del otro día de la mar, me parece que te ha en el chat, lo que pasa es que claro, eh, no en, en se enteró de que, Oye, entre otras cosas que no furrula en la radio, el teclado este no furrula, entonces no puedo, no puedo saludar a través del chat, que será a través de, a través de voz, eh, nada más. Va a ser porque eh, hay alguien ahí que dice, hola guapo, eh, guapo yo no soy, la verdad, voz atractiva tampoco no tengo. pero bueno oye pues hay gente que tiene percepciones así muy extrañas y tampoco voy yo a eh tampoco voy a ponerme aquí a la opinión de de la sintiencia. Y digo, guapo pues oye habrá que habrá que habrá que aceptarlo pero bueno va oye pero bueno que decía que precisamente que el aniversario este está alargándose de dios porque una noche tuvo participando aquí la la científica del otoño de la mar. Sí sí, aquí, escuché, escuché, eh, sí, sí, lo escuché, lo escuché Sí, sí, lo escuché. Y.. y eh, que fue como una conexión telefónica o algo así. Es que no. Era una pues, cosa bastante curiosa. Pues, pues que va, tío. Fue fue la cosa, mira. Dice, Hola Víctor, me encanta tu pasión de cine. Mira, para que luego, para que luego veas. <risa> de, del otro lado de la mar. También, para que veas. Véngate. Joder, pues es, Que digo yo que. Bueno, fue... gracias. <risa> <a> la escuchante. <risa> Pues mira fue a través de a través de internet tío Hicimos ah, ahí un un audio intentamos hacer una, una audioconferencia lo que mm. pasa es que claro nuncaímos en el tema del del retardo el retardo el retardo matonos. pero bueno ni igual fue prestosísimo. igual mí por lo menos prestóme prestóme por la vida lo que pasa es que bueno por otra vez pues ya sabemos que hay que tener en cuenta ese no sé eso sí serán veinte o una cosa así por lo menos yo cuido entre del sonido en viajar no exactamente exactamente el... incluso a través de a través del de, de internet que yo pensé que sería la cosa igual un poquillo más instantánea pero pero no no en absoluto en absoluto te tardo tardo un buen pedazo pero bueno con todo a mí por lo menos fue me una ilusión tremenda después como como tú bien decías que a las semanas siguientes presentóse aquí igual que tú cogiste ahora y entraste por ahí sin avisar pues picaron mal la puerta mira a ver y coño la, la, la compañera Lucía que hacía también años que no la que no la veía que, que vamos pues, toma por la vida tuvo aquí todo aquí y y para faló Que, que eso ya, ya era complicado conseguir que que falare el micro y, sí, sí, sí. y nada, tuvimos aquí haciendo un programa muy guapo luego la semana siguiente, ya era cuando yo tenía invitada eh, a bastante gente, bueno, invitada mandé una invitación general a mucha gente, a toda la que sabía que de alguna vez había sentido este programa también avisando que no tenían falta de, ni de avisar ni de venir que si alguien se presentaba que, joder, que yo encantado pero que, que no tenía falta y al final pues aquí se presentaron, bueno, cinco personas, uno que nada más vino a saludar, el speaker del baloncesto, estuvo aquí nada más dando el, dando el saludo, no podía, no podía quedar más y luego tuvieron aquí otros cuatro compañeros que tuvimos de chachar un, un par pero bueno, yo tremendo porque desde después volvo a, a estar aquí, aquí hablando de, de aniversario. ¿Eh, bueno se y esto esto siempre ¿no? una vez y sí hay claro. que aprovecharlo la verdad que yo, yo es sorprendente nunca había yo pensado cuando empecé a, a hacer esto mira que hice hice programas series programas currados tal nada ninguno duró y va este que hielo el más el que fue así con más pasotismo y el que y el que aguantó y el que me enganchó pero bueno oye en fin que por cierto ya que estás aquí pues no puedo dejar de hacerte la misma pregunta que yo hice a los demás, aunque sea que hice a que hice a a la amiga María a través de, de, de la audioconferencia, que hice a Lucía aquí cuando vine, y por supuesto que hice a los a los a los que tuvieron presentes en en ese en ese programa colectivo dará dos tres semanas. Una cosa tengo que preguntarte que lleva la que pregunto a todos y la que a mí pues me tiene no sé, me tiene intrigado. ¿Por qué coño sientes este programa? A ver, esto a ver, si recuerdas porque... que hace no mucho nos convocaste eh, a los oyentes a través de, de tu correo electrónico para cierto, que, cierto. que lo contestásemos. ¿Mm? Y yo un poco te esbocé una idea y lo que más o menos te dije era que ...que hay cosas que no se pueden explicar con palabras... ...que son un poco inefables, es decir... ...y de hecho a veces incluso meterse en ese terreno... ...puede llegar a ser, pues, peligroso... ...es decir, al final... ...yo te hice una comparativa con el cine de Devin Lynch... ...a mí me gusta mucho el cine de Devin Lynch... ...pero no sé por qué... ...pero yo, yo creo que si le preguntas al director... él mismo no te podría explicar sus películas, ni hace falta, ni es necesario, de hecho, si las explicase perderían parte de esa magia. No sé, es como que explicar mucho las cosas, igual estamos en una época en la que hay que dejarlo todo clarito y, y siempre como entregar un manual de instrucciones a todo el mundo para que entienda las cosas y yo creo que no. Entonces, el, arte, el arte no se puede explicar con palabras, aunque a veces se, se intenta. Pero me parece una inutilidad. Entonces, cada uno es libre de de, de interpretarlo a su manera y creo que, que es un poco. Cuando te comento lo de o te comentaba lo de David Lynch, es que sigue un poco esa línea, es decir, no sabes explicarlo, pero te, te atrapa. La cadencia de tu voz. La, no sé, en fin. Eh, Incluso en, en el programa que, que hiciste aquí con, con varios compañeros había uno que explicaba un poco esa idea del tronco, la rama, <risa> sí, eso, sí, eso también lo había pensado yo muchas veces, <risa> de cómo empiezas a hablar de algo y luego te vas ramificando y luego sabes volver al tronco <risa> y al final es como que, y, y, y, extrañamente todo termina teniendo una cierta coherencia, aunque tú pienses que no, pero... ...no sé, tienes el don de la palabra... ...eso, hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene... ...el que lo tiene pues... ...pues si saca partido de él, no en el sentido de sacarle un rédito... ...sino que si le gusta hacer radio pues... ...es juntar el hambre con las ganas de comer... ...es lo que yo muchas veces envidio de, de muchos compañeros... ...tener esa facilidad, esa cosa de poder estar... ...15-20 minutos sin trabarte, sin, sin meterte en callejones... ...tener esos recursos, hombre... Es evidente que se nota que estás leído, que, que tienes que tienes muchos conocimientos enciclopédicos, y eso te ayuda mucho, a. es como esas muletillas que vas sacando, ¿no? Como que que puedes hablar de muchas cosas sin darle tampoco tanta importancia, no hace falta llegar aquí, ala, voy a hablar de, qué sé yo, de los templarios y sacar el rollete como si fueras el experto, ¿no? Pero vas sacando las cositas así, como deslizándolas, ¿no? Y dices, esto, oye, pues es alguien que sabe de lo que habla y, y sobre todo que... que, no sé, es lo que te comento, es la cadencia, es es la, es la como una peli de David Lynch sin que tenga nada que ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, no hace falta explicarlo mucho con palabras, hay que dejarse llevar joder. Por el programa. Bueno, pues, oye, de verdad que, pues, decirlo también a los compañeros, pero bueno, pues, pues no me he colorado, joder. Bueno. <ríe> oye, yo encantado, eh, encantado, la verdad. la verdad que, bueno, lo que digo siempre, yo encantado, de, no, no entiendo por qué la gente vos presta, aunque bueno, esta explicación fue muy, eh, pues muy esclarecedora, pero aunque yo no lo entienda, estoy encantado de que, de que vos preste, la verdad, un programa que nunca tuve intención de que lo sintieran nadie ni, ni siquiera de, tuve intención de gustar, pero ahí gusta, a lo mejor precisamente por eso, no sé, igual por no tener ninguna, ninguna intención, precisamente por lo que por lo que la cosa por lo que la cosa presta por cierto eh, todo un honor ser comparado con, con David Lynch oye y eso que, que yo reconozco que David Lynch es uno de esos que que lo mismo me fascina que digo yo padre de dios pero coño ye, ye, ye esto que, que por cierto ya que estás aquí oye pues hay que hay que aprovechar eh, aunque ya sé que tú no es muy amigo de las series ¿Eh? No, a mí, no es que sean amigos, que no las veo o sea, no, sí, vaya, literalmente. Vez, ¿eh? no, no, amigos, yo podría ser de muchas cosas Pero claro, es que tampoco hay tiempo para todo Las películas, la lectura, al final las series eh, Que yo reconozco que, como tú has comentado muchas veces Que, que a lo mejor es, la televisión en ese sentido está viviendo una época dorada que Una burbuja que estallará tarde o temprano supongo Porque seguro. de tanto abarcar, pues terminará El que mucha barca poco, poco aprieta, se suele decir, no hay demasiado ¿no?, ahora. ¿no? Oye, pero, pero aunque tú no veas, no tengas tiempo para series. Twin Peaks, digo yo que... No, sí. no, ¿a qué te refieres? La serie, la, la, la, la original... Serie, la serie de Twin Peaks, la original... Vi algún capítulo... No suelto? me digas que sea un vistazo... No, no, no, no... Ah. Aunque sea de David Lynch... No he visto lo que ha hecho en televisión... No vaya por Dios. No, yo preguntar preguntarte por la segunda parte... Porque precisamente... Dime decirte eso de, de que David Lynch... Puede ser capaz de... de maravillas y de cosas que no le dios en ese Yo la primera... La, la Twin Peaks original... Lo que llega la primera temporada, la que ya era de Devin Inch, ¡Wow! ¡fascinante! O sea, para mí la, la serie por una antonomasia. Oye, pero la, la segunda esta que sacaron agora, madre de Dios, yo conseguí ver dos o tres capítulos y dice yo, bueno, no puedo seguir porque Porque a lo mejor precisamente es por lo que tú dices, eh, uno saca tiempo ahí eh, para poder ver un, un poquillín, estar entretenido y viendo ¿no? 40-60 minutinos del capítulo. Pero llegué, que, que, que, a ver, tienes una sensación, esos planos de, de, de... Voy a exagerar, pero da la sensación de que hay un plano de 40 minutos, de, de, de nada más el, eh, un par de personajes ahí en un sitio, sin falar, sentados uno frente al otro. Eh. Pero bueno, oye... En fin, nada. A ver, David Lynch, es posible que su tiempo mm. se haya acabado, como lo ocurre a todos los directores, como le está pasando a Woody Allen, que que las últimas películas son son bastante flojas. A ver, David Lynch ha tenido muchos problemas para sacar adelante proyectos eh, cinematográficos. Es un tío rarito y entonces estuvo mm. un poquitín como de moda. Ya sé que suena así un poco. ...de aquella manera, con, hablando de David Lynch... ...pero se le permitió y se le consintió y se le financió... ...una película es, es, es, es, es un objeto de arte muy caro... Mm -hmm. ...y entonces es verdad que lleva tiempo... ...y uy, los años pasan y la materia gris agota también... ...se pasa a todos los directores y a todos los artistas en general... ...no lo sé, a lo mejor algunos al final de su carrera... ...pues eh, sacan lo mejor de sí mismos y otros que no... ...otros que es como lo contrario, que van como de más a menos... ...ya te digo... ...yo eh, esto nuevo que comentas no lo he visto... ...pero no me extraña... No me a mí incluso la sensación... ...casi eh, yo la, la sensación que tuve cuando... ...cuando empecé a ver alguno... ...y era más que más que el hecho de pensar... ...que, que a lo mejor pues que perdiera... Eh, pues ...que ya no tenía la chispa que tenía en su momento... Tal, ...y que perdiera un en la, la inspiración... ...digamos... ...casi pensé todo lo contrario... ...de decir, este tío ya llegó un momento que, que da igual... Y que va a hacer lo que él le da la gana, en un tiempo que qué ajustar a nadie, que voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, puede, un ¿eh? puede que a lo mejor él ya haya interpretado que este sea su canto del cisne, entonces dijo, bueno, ya que me lo pagaron, voy a hacer lo que me da la gana, y luego ya mira, si no lo ve nadie, cobrado y pagado está. Y ahí, y ahí queda, ¿no? Seguramente que no volverá a hacer una película ni una serie en su puñetera vida, porque si no funciona, yo es que no sé si, si la está viendo la gente, si no se ve, no tengo ni idea. Bueno, yo, yo pienso que, según las percepciones que estoy teniendo, que básicamente el repugnante soy yo, porque la otra gente está viendo la y te he visto ah. que y una maravilla, que no sé qué. Yo no sé, oye, soy repugnante, soy de esos que cuando se ponen delante de la pantalla quieren ver algo con lo aparte de... De la, ...de la magnificencia... ¿eh? ...eso que pueda... ...como se dice... ...la, la erudición... ...que puedan poner ahí... ...¿tú sabías que... ...yo... ...tengo leído alguna cosilla sobre David Lynch... ...que Twin Peaks... ...en un principio iba a ser un largometraje... ...si no me equivoco... ...o estoy equivocado... ...no, no... sé que... Perdón, que no, hay... no, ...no, no, no, no... ...es que estaba mezclando... ¿Mm? ...no sé si viste... Eh, Mulholland Drive... ...no... ...no, no... ...bueno... Sí, lo, le, sí, que... ...es que estoy mezclando... ...a lo mejor hay datos... pensaba que Twin Peaks que se había concebido como un largometraje y luego vieron que había material para una serie o igual estoy equivocado. Pues no lo sé, sé que, sé que hay un, hay un hay una película eh, con la misma temática los personajes de, de Twin Peaks, eh, Fuego camina conmigo. Sí, lo que sí, sí. lo que no sé si es anterior o posterior. Eh, la verdad que mejor de año ¿no? de realización sí. no es posterior posterior a la serie ¿eh? sí, ah, vale, sí. vale, vale, vale. era infumable yo esas películas de verdad <risas> que es lo poco que puedo decir que Devlin no me gustó también es verdad como no había visto la serie igual es que no bueno claro no, no sé. encajaba nada Man, yo también es verdad que cuando la vi fue después de, de, de, de, de ver la serie de estar de fascinado con la serie con la primera parte ya te con la segunda eh, no sé ya no era él tampoco a cada yeah. capítulo Eh, y era un director diferente Seguía teniendo gracia Pero ya no ya era lo de la, la primera Los primeros capítulos Y era una, una pasada una de la pasada Y entonces a lo mejor Yo por eso Por lo que por lo que a mí la peli también me pongo un mogollón Además la peli conseguía hacerme con ella cuando ya tuve internet eh, Bueno, yo que la mi historia con, con, con The Peaks La verdad que Yo eh, bueno, era curiosa porque cuando salió Twin Peaks, yo me parece que cuando empezaron a echarla en España, yo debía andar por los 12 años, 11-12 años. Entonces claro, no me decía, no me, me decía Vela. Yo solo podía ver de algunos unos minutos al principio y, y flipaba, ¿eh? flipaba porque aquel, la combinación de colores sobre todo a mí lo, lo que más me atraía de Twin Peaks y en los colores y la combinación entre eh, no sé cómo llamarlo la cadencia de, de los diálogos con la música de, de fondo. de ¿Cómo se llamaba el compositor de pues, baladamenti Valadementi. No, no sé, a mí, ya te digo, no, no me daba tiempo a ver más que 10 minutinos antes que me echaran para la cama. Pero pero de esto que decía, joder, qué pasada, qué guay, qué no sé qué. Y solo muchos años después. Me parece me que cuando tuve internet... fue cuando pude cuando pude ver la serie entonces pues claro para mí fue al revés que muchas eh, que muchos otros casos que que envejecen mal las cosas porque algo así de, de alguna otra de, de alguna otra película y de alguna otra historia de que viera cuando niño cuando tuve internet lo primero que hice fue a la descarga la fácilmente con ello y tal yo que sé pues acuérdome de, de esta ¿cómo se llamaba eh, Yo no sé por qué, cuando viaje el rey de crío, quedé alucinado. Digo, Dios, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Esta, esta recreación del infierno, no sé qué. Que después, cuando lo vi, años después, cuando, cuando yo fui mayor y pude descargar la peli y tal, digo, madre Dios, que, pero que maqueta más infantil. Lo que a mí primero me pareció en un decorado increíble. Claro, con el tiempo envejeció, envejeció mal, o sea... O me mal yo, que es ahí otra, otra posibilidad. Pero en el caso de, de Twin Peaks, pasóme todo lo contrario. De, yo qué sé, de tener tanta gana de vela, que cuando conseguí vela, fascinóme. Wow, fascinóme fascinó, fascinó, fascinó realmente de, de, de todo. Y, y veías ahí los toques de, de, de Ben Lynch de vez en cuando que metía. ¡Locures, tío! cosas ¡Locures! Cosas que de estas que, que no entendía en ningún sentido de no, no, es para... que él se rige mucho por lo onírico... él sueña cosas, escribe y, sí. y luego lo traslada todo y lo junta ahí en, en una especie de tutti frutti... que yo te digo que ni él mismo. No, no trates de buscar una explicación lógica a ninguna de sus películas. Yo hay gente que intentó explicar un Drive. Es verdad que puede ser que tenga una explicación medianamente eh, aceptable, pero ¿para qué? es, que es se ese pero y otra para ¿pa qué a mí me lo explico, es una de las películas que más me gusta de, por eso la comentaba pero por eso estaba mezclándolo creo que el caso Mulholland Drive fue ese que se concibió como un episodio piloto de una serie luego no se llevó a cabo luego se, se alargó a un a un largo nunca mejor dicho mm -hmm. y se terminó estrenando así y es una película súper fascinante bueno pues eso tengo que y... es como un sueño dentro vaya, de un sueño todavía... pero bueno todo termina teniendo una explicación pero que no no tiene ni por qué no hay razón alguna para encontrarla, es decir ¿Ya, ya ya es lo que te comento es decir déjate llevar como, pa, como <risas> con cualquier película con no sé, fin, Ay, no sé. yo tengo que meter la verdad que tengo bastante baguete eh, tengo bastante paquete para pa el tema de las películas tienen que ser cosas muy facilones porque no estoy yo ahora mismo en un momento de mi vida que tenga ganas de de de, de comer mucho a la cabeza con con lo que veo. También es verdad que yo una cosa rara, porque no me como... No tengo en un momento, digo, de la mi vida, como para comerme mucho la cabeza con las con películas, pero, por embargo, a la hora de coger novelas, coger en parras, es que, que puedo ver. Pero bueno, oye, supongo que que yo un poquillín y un en eh, no sé, cosas de, de, de la mente de cada uno. Pero, pero hay precisamente, y no es por menospreciar ni por... Pero creo que ahí radica el éxito de las de las series de televisión. Es decir, ¿qué es lo que la, a ver. yo seguiré defendiendo que el cine es un arte y la televisión es un entretenimiento. Otra cosa es que se pueda, como digo yo, coger el detalle y caso por caso se puede estudiar. Hay películas que ni arte ni, ni, ni que se parecen, ¿no? Pero, pero de todos modos el cine sigue siendo un arte, ¿no? Es decir, de hecho no hay más que ver los tiempos los tiempos que del cine y los tiempos de la televisión. Es otra historia totalmente distinta, ¿no? Eh, quieras o no quieras, las cosas llevan tiempo y, y no se puede pintar un cuadro en cinco minutos, aunque algunos lo hacen y, y a lo mejor lo venden y, ¿Eh? y. vale mucho, ¿no? Pero. Pero en fin, hay que echarle un poco de pasión y un poco de amor, ¿no? Como hacía Van Gogh. Eh, y un poco de locura también. Claro. Pero. Pero lo que te quiero decir es que. Eh, claro, la serie de televisión. Eh, lo que. Yo lo comparo un poco con lo de la nicotina y el tabaco. Es decir. La, la serie de televisión ha encontrado ese. ...ese bellocino de oro... ...no sé cómo explicarlo... ese ...de saber cómo sí, pulsar una aquí... Una, una imagen muy buena. Sí, sí, ...saben cómo engancharte... ...en ese primer capítulo... ...y luego te van dosificando esa nicotina... ...poquito a poquito... <risa> y, ...y no sé, yo creo que es... ...esa es mi opinión personal... eh, ...sigue siendo mi opinión personal... ...es decir, <risa> la televisión no cuida... ...los planos... Eh, ...la fotografía, la música... Es decir, ...no es lo mismo, no es lo mismo que el cine... ...o sea, esa es un poco la diferencia... Cierto, cierto, también yo lo veo. También es verdad, a ver, que yo cuando defiendo la, las series de televisión, a ver, defiendo una serie de televisión de cada 20. Sí, <risa> de las yeah. que salen. también es verdad. Al final como pues ahora no. mejor igual con las películas y en eso, bueno, comentaste tú ahí un momento que una cosa y el cine y otra cosa y la cantidad de morralla que, que nos meten claro. que, que saquen a, que saquen a, a calzador, pero bueno, oye. De todas maneras, yo quedo me con lo más importante de, de toda esta charra, que eh, oye, pues explicar eh, a anedonia. Con una metáfora sobre David Lynch, tío, oye, una, una verdadera pasada, eh, no puede, no puede petirse, no puede yeah. petirse más, no puede petirse más. nada, no, una verdadera, una verdadera gozada. No sé, yo todavía sigo de vez en cuando eh, saludándote. ...al cuarto me años de decirme que me sentís con un... ...con el transistor mientras acabas al perro paseando... ...sí, ¿sí? es Todavía que ahora empiezas un poco tempranín, más sí. temprano... ...y te, te escucho más bien grabado, para poder escucharlo así un poco... ...en condiciones entero, uh -huh. de principio a fin... ...sí, allá... sí, me lo meto en un MP3... Uh -huh. ...y sí, solo escuchar más bien ese tipo uh -huh. de cosas... ...escucho cuando salgo con los perdos... ...bueno, no deja de ser una, una buena cosa... Sí, llegué, a ver, yo una de las miserias del, del puñetero trabajo asalariado, que, que, que ahora, pues como tengo que madrugar mucho, pues entonces pues, vamos a hacer lo primero. Yo sigo pensando, y creo que, que lo pensaré siempre, que la verdadera, o sea, la hora de anedonia allí les de la noche. ¿eh? El día tiene que ser de jueves, no puede ser, no puede ser otro tampoco. No sé exactamente por qué, pero bueno, empezaron en su momento... Eh, Bueno, pues pensaba que ya era como, como el preámbulo del de fin de semana. Ya era el, el jueves. La que todavía ya era cuando yo tenía trabajos de esos, que el viernes pasé que era un poco más, más tranquilino, no tal. O cuando estudiaba incluso, que ya que era como el preámbulo, sí. El, el preámbulo, el, el, el perfecho de, del fin de semana. Hombre, ya con los años resulta que no hay tanto, pero bueno, oye, todavía sin la paz que... como que ya es el día que, que yo quiero facelo pero bueno, sí la verdad que la hora hubiera sido de las 10 hubiera tenido que seguir siendo de las 10 e incluso quizá un poquito más lo que pasa que bueno, nunca acuérdame de la que de la en bolo ahora que estaba vacía no, ni, ni siquiera estaba vacía la que estaba ayer a las 11 algo me más, joder, que mira, estoy ahora ofreciendo memoria cuando, cuando arranqué eh, lo de facelo los jueves me parece que ayer Bueno, yo un poqueñín por el tema del preámbulo y tal, eso ya me atraía pero luego la verdad por una razón mucho más espúrea, que ya que los jueves estaban aquí eh, el mismo pistolero un maníaco hacía por a las nueve y, y los capítulos prohibidos de corriente hallado arrancaban a las 10 y, y al corso me quedé si yo digo, dije, joder, ya que las 11 igual voy un poqueñín tarde y tal, de que ella trabajaba yo de ...el limpiador me parece... Y, y, ...y bueno... ...se va joder... ...igual echase tan tarde nunca en ...y pregunté yo ya ...tenéis inconveniente... ...ponemos vosotros a las 11... ...pongo yo a las 10... ...cuando acaba aquí el... ...el pistolero... ...y, y sí, sí... No, ...no tuvieron problema... ...y hicimos el... hicimoslo de esa manera... agarré ...empecé yo a... a las 10 por eso... ...porque los las 11 igual ya un poco tarde... ...aunque pienso... ...que... Mira, la hora ideal de un programa de radio y es la medianoche, tío. Yo mucho tiempo también al que que hice, Colaboré con los capítulos previos de con Cuando llegan precisamente un show a medianoche y pienso que el a medianoche y precisamente el momento ahí perfecto para pa hacer radio. Claro que, bueno, eso... Pensábalo desde desde el punto de vista del que... vi a los viernes ya eso como, como como medio festivo, que yo me tira, me tira podrida, pero bueno, al final resulta que hay un día llamable como cualquier otro. Pero bueno, oye, tenía seguir teniendo ahí ese, ese tal. Sigo pensando eso sí, que la radio nocturna y pega mil vueltas a, a cualquier otra a cualquier otro momento de la radio. Que bueno, todo fecho, siempre hiciste... De, no sé hay años si era también de noche y tal pero así sí, sí, nos... yo siempre hice radio de noche yo sí, ¿eh? no, sí siempre eh, sí no lo, lo, yo, yo yo lo comenté muchas veces también así que me repito pero yo soy un apasionado del transistor yo me crié con un transistor y yo he vivido con la radio y la radio por la noche es que es magia o sea, lo más, como sí, quieras sí, sí, pero sí. esa voz que emerge de ahí y tú estás en tu casa con ese silencio, silencio tío, esa tranquilidad eh. que hay fuera y No sé, es especial. Es verdad que luego la radio, o sea, tiene su cada momento del día tiene su cadencia y su su aquel también, ¿no? Por la mañana, por la tarde, por la noche, dependiendo del, del horario. Por eso yo he hecho mucho de menos y he pensado también en ello, ¿no? De con respecto a, a nuestra radio Cuca, de ...tú eres de los de los que todavía sigue fiel a esto, ¿no?... ...del programa en directo, de venir a hacer el programa... ...de que la gente te escuche en directo... ...yo echo mucho de menos eso también... ...porque a veces da la sensación de que ya no venimos a hacer radio... ...venimos a grabar un podcast, ¿entiendes? Y eso ya no me gusta tanto... ...y yo empecé un poco también a... a ...yo entré en esa rueda, porque entramos todos... ...poco a poco vamos entrando en esa línea y tal... ...pero dices tú, oye, yo estuve años haciendo radio... Yo ni grababa los programas ni nada Yo venía aquí y hacía mis programas Iba para mi casa, oye, a la hora escucho a alguien Qué bien, si no lo escucho a nadie, pues mira Peor para ellos Y era esa magia de estar ilusionado Haciendo un programa y pensando que había Alguien co conectado con el transistor Escuchándote en un momento determinado Ya sea por casualidad O porque o porque estaba ahí eh, Interesado, ¿no? Entonces yo hecho mucho de menos esto del de transistor De la radio, de venir a hacer radio No de grabar un, un audio Ya, ya, a ver, yo ya reconozco que siempre fui un, un poqueñín, no sé si fetichista o historiador, en el sentido de que incluso en los tiempos de, que era más aviacintes, yo grababa grababa ya de aquello, acuérdame, eh, Los Capítulos Prohibidos, un programa que oficina antes que se llamaba FAME, bueno, y el primer, el primer programa con el que yo arranqué en la, en la cuca con, con Radio Crimen, Ya lo grababa, yo lo grababa en aquellos cintas, aunque nada más fuera para tenerlo. Y después, incluso, eh, al córdoba, en el FAME, en los capítulos, hasta lo mandábamos a amigos que teníamos en otras ciudades y tal, y no sé si llegaba a, a difundirse la cosa por allí. Pero sí que es verdad que en un tiempo esta parte, incluso yo mismo llegué, y mira que yo, a ver, habitualmente solo. tener chateros y joder y préstame hablar con ellos, interactuar y tal y, y pensar que hay gente que está que sintiéndolo desde el de otro día pero sí que de alguna vez llegué a tener la, la idea de, de casi llegar aquí a grabar el programa sobre todo, bueno, pues veces que últimamente con el rollo de que a ver, pues toda la gente tenemos... mucho que hacer y poco tiempo lo mejor para pa venir a hacer el necesario mantenimiento técnico hay muchas veces que la radio suena mal ¿eh? incluso que, que la emisión en analógico por desgracia bueno, ahora me lloro un poquillín supongo que porque eso es de radio la corredora ya aún no me acuerdo cómo es tal, me parece que eso se acabó, que nos pesaban en, en buena medida entonces ahora suena un poco mejor pero yo acuerdame de momento sé que la radio se sentía en este barrio y poco más. Entonces casi sí que decía yo, bueno, siempre me queda el siempre me quedará el, el, el podcast por ahí puesto que, que, que alguno a lo me lo siente. Pero en nada, bueno pues, pues joder lo ves. A mí préstame venir aquí y, y la noche que, que no tengo nadie en el chat o qué tal, pues casi que el programa se se acorta. Porque... Sí, sí, pero puede haber gente escuchándote Hay que ilusionarse siempre con esa idea A través del transistor, a través mm. de... No sé, yo no sé hasta qué punto La cobertura está tan e extendida No sé si te puede escuchar alguien En el, la radio del coche eh, mm. Paseando, sacando los perdos ¿Eh? Incluso, yo te escucho grabado Lo admito, porque ya prefiero Escucharte de un tirón Y no escuchar un trozo, a lo mejor cuando llego a casa Que estás terminando, lo que sea yeah. pero, pero me refiero al hecho de que ...se ha perdido esa magia del... ...del transistor de la radio... ...hemos sí, ido haciendo la sí, transición... ...y ahora parece como que... ...yo te lo digo sinceramente... ...yo me hace mucho más ilusión... ...pensar que hay alguien escuchándome en directo... ...que el... ...que, el, que, que me escuchen en diferido... ...no sé cómo explicarte... Sí, ¿no? sí. ...valoro más ese, ese escuchante en, en directo, a ver, los valoro todos, por supuesto... ...y más la gente que, que se molesta y que, y que y que tiene el interés de dedicarle... ...los 60, 70, 80 o 90 minutos que dure tu programa... ...a mí eso me parece, y más siendo esto una Radio Libre... ...porque yo soy de la idea de que el escuchante de una Radio Libre... ...es especial, es especial, es diferente. Bueno, eh, tú conoces la historia del, del Analógico Miserable... Sí, yo te escuché pero, pero, muchas veces que lo que eso. comentaste en, por el, por el, en tu programa, vamos, más sí, allá bueno, no. Pero... Eso, no, no, eso. yo que tampoco es más. Solamente es el que un día saliendo de aquí por la puerta abordó un paisano y preguntó, oye, ¿no será el alrededor Y Yo, ah, pues sí, sí. Y simplemente contóme un paisano de dos portales más arriba. que sentí este programa, pues otra vez del 107, es donde puedes imaginar la, la, la ilusión que me hizo que me tío que llegar un paisaje, tal, saludarse joder qué pasada, tío, y que lo que tú dices que Y sabe Dios que entrará ahora mismo... ...sintiendo esto a través del, del 107.3... ...Oyentes anónimos, o sea, yo... ...yo sabes cómo empecé a escuchar la radio... ...yo la empecé escuchando sin saber... ...exactamente de qué iba esto... Yo sé que tú has comentado muchas veces... ...que nadie llega por casualidad... ...como escuchante a la, a la emisora... ...yo llegué por casualidad... Joder, ...porque yo soy un viajante del... ...como digo yo, del dial... Y ...yo me acuerdo hace muchos años, en los 90... ...pues ahí me movía por el dial... ...y apareció la cuca... Ver, y eh, ya que estamos, estamos cambiando de micro, porque a, a veces suena mejor ese, es este, este suena raro. Suena raro, bueno, pues a lo que iba, ¿no? Que, que es lo que te comento, que, que yo descubrí la cuca así, de esa manera. Pues eso sí que es curioso. Y tío. yo la escuché, y luego sí que fui poco a poco, luego con el tiempo, identificando lo que era la radio y algunos programas, de hecho me hice de algunos programas y tal, y... y hey, que pensar que hay más gente que puede pasarle eso es verdad que a día de hoy lo del transistor no está muy de moda no creo yo ambos pues, da esa sensación pero yo sigo siendo de, de los que lo lleva siempre también es verdad <risa> que en cuenta de llevar un, un transistor los de toda la vida lo que llevo y el teléfono UQ, que tiene que tiene radio radio pero eso sí sigue siendo radio en fm nada ¿no? de aplicaciones de tal Pero en casa tienes eh, transistor, ¿no? Sí, lo que pasa que en casa, por ejemplo, no, la cuca no la siento. Eh, sí, pero, pero bueno, ya el, el hecho mismo de que exista esa conexión con el transistor. Sí, a ver, yo escucho a... mucho la radio. Pues, a ver, la cuca sí, por supuesto. Yo soy cuca adicto totalmente, <risa> pero pero también a veces conectas con Radio Nacional o con otra emisora sí, sí, para informarte sí, de gusto. otra cosa lo que sea. Y para mí es como fundamental. Ahí presidiendo la cocina tiene que estar el transistor y es una cosa que ya vivo desde hace, de siempre. Ah, bueno, tú y, tú y yo somos iguales. Yo no puedo vivir. sin el transistor yo oye entrar en casa eh, y yo, encender en casa y lo primero que hago yo prender sí, la, sí. la radio además como muchas veces te dice aquí tiene que ser radio en el mio caso que te ha de alguien contando algo yo no puedo sentir música No, yo nunca fui de, de, de escuchar música en la radio, lo admito. Yo siempre fui de, de desde que era crío, por eso me aficioné al, al radioteatro, a los programas eh, de cine y a los que de, de debate y de política y de lo que hiciera falta. Escucho muchísimo la, el transistor y es mi forma de informarme. Yo no leo prensa, por decirlo así, burguesa, porque es lo de siempre, no hay tiempo, no puedes leerlo todo, no, no leo el periódico, entonces busco la información en el, en el transistor. Sí, yo la, la, el único contacto que tengo con la actualidad... Digamos ya la, la los 20 minutos de por la mañana, que según me levanto de la cama pongo, bueno, de fecho ya en mi despertador y, y la radio y ya la radio, además la radio con las noticias de, de, de por la mañana, porque yo mira, siendo muy aficionado a la radio, esos los programas matinales de, de bromes y radiofónicas y toda esta pesca, mira yo eso, esos no los no los trago. Que ya la moda, es que por la mañana o, o quitando un par de emisores que están dando noticias, todos los demás están con programas de esos, de coñas y de tal, que yo eso no, no lo acabo de llevar. Pero entonces... eso es muy viejo, ¿eh? ¿Eh? Eso es muy viejo ya, ¿eh? Yo sí. solo conocía yo y me acuerdo hace muchos años que. ...que a poco me tenía que desplazar... ...para trabajar fuera de Oviedo... ...y uh -huh. el, el autobús tenía puesto la radio... Eh, ...esos programas que llaman a la gente sin avisar... ...y les gastan bromas sí, y cosas es, de esas... Es, es, ...sí, eso, tal. pero es como... ...yo creo que es más de la radio fórmula eso, ¿no?... ...emisoras musicales... ...pero luego hay otras que tienen programas... ...que si el Jiménez de los Santos, que si... ...las estrellas <ríe> de la mañana que hablan de política... <ríe> ...hablan un poco de todo, ¿no?... Pero, ...sí, sí, sí... ...hombre, bueno, lo que pasa es que... Eh, ...eso, son los, las dos opciones ...no topes otra por la mañana... No, o, bueno, ya, claro. o o muy re, o rebuscando mucho o, o te pones a a buscar entre todos los emisores que eso para mi idea ni un fallo de bueno ni un fallo a ver la mayoría de los emisores son comerciales entonces van a, a, a ganar perros intentar captar eh, audiencia para para ganar perros con la publicidad entonces esto es fan lo mismo Y, y, yo a que veces, también hacen como la policía de la televisión o todo eso, claro. se, se contraprograman sí. todos conectan con la policía a la vez ¿no? sí, ¿no? y luego aparte que todos fan exactamente el mismo formato y como el formato que tiene un poco ese tú venga, yo también entonces es, hay momentos en que muy triste y desesperante el empezar a mover el día de principio a fin y no topar nada distinto yo soy muy de Radio 5 todo noticias eh, me también. encantan esos microespacios <risa> que de pronto sale uno a hablar de ciencia otro de, cine, otro de música y luego aparte bueno los lo que sería digamos los noticieros o, me parece lo más serio y lo más es mi fondo en mi fondo musical fondo mus musical vamos la banda sonora de mi casa y es Radio 5 la cuca no la pillo <risa> bueno yo, la, yo tengo la suerte que la cojo sí, que va, que va, y yo soy muy ya. también de radio clásica Yo Radio Clásica tuve mis épocas, pero sabes, pa esto además, para un aficionado al cine como tú, llevo un tiempo en que Radio Clásica ya era más para ir por la calle, porque eh, daba la sensación de que llevaba puesta pues, Radio Clásica en, lo, en los cascos y que todo lo que iba viendo ya era una película de, de Kubrick, tío. <risa> yo digo, hostia, ya nada más pones radio clásica a cualquier cosa que veas y da la sensación ya de que te has metido en una peli de, de Kubrick Que yo digo, por la calle, y yo mirando por la gente y, y todo lo que pasa por ahí y sintiendo música clásica. Digo, hostia, estoy eh, yo tremendo. Ahora hay mucho tiempo ya que no lo, que no lo fego pero, pero sí, sí, hostia, pero sí, sí, mucho. Oh, tengo, la, tengo la sentido mucho. Y ahora sí, ahora soy más de, de Radio 5. ...tuve también los míos tiempos de Radio 3... ...pero bueno, esa ya como... demasiado musical y me acabo cansándome... Hay, ...préstame alg de algunos programas de Radio 3... ...que, que bueno, que ponen música... ...pues cansé entre, entre cantarín y cantarín... Eh, a hablar mucho, de explicar mucho... De ...historia de, de, de los propios músicos o tal... ...eso es bueno todavía... ...pero luego otros de estos que son música... ...de principio a fin, que prácticamente no dicen nada... ...o prácticamente no, o no dicen nada... De Radio Ajá. 3, dices Sí, sí, sí Yo de La verdad que no lo escucho Pero en su momento En los 90 A principios Me hice muy... Sí, hacia final de los 80 A principios de los 90 Me hice de un programa Que presentaba Ramón Trecet, Que mm -hmm. se hizo muy famoso Como narrador... de partidos de baloncesto. Sí, sí, sí, sí. Y él presentaba un programa de música new age, música electrónica. Y yo me hice muy aficionado a esa música siglo, gracias a él. Siglo 21, se llamaba. Siglo 21. De pared. hecho, tengo cintas en casa grabadas ¿Sí? de su programa, porque a veces ponía bandas sonoras o, o discos casi no no completos Ajá. cuando hablaba, cortaba y tengo todavía las cintas en casa de de Ramón Trecet. que era un genio, a mí me parecía Uf, un genio narrando hostia, los partidos cargaseo, madre y Dios. sus conocimientos que tenía de, de muchas cosas. Y era la bomba. Ese es uno de los de los, de los los referentes de radio, de decir un tío que... Mira, yo tengo a ese... Eh, ¿Cómo se llama este decision? Joder, Plans. Eh, Juan, José Juan, Plans Juan José Plans. José Plans, joder. Otro, ¿Sabes que falleció hace tres, sí, tres o cuatro sí, años? Sí, sí, sí, sí. Una pérdida de la hostia, joder. Joder. Cago la no, además, eh, yo tengo libros en casa. Escritor, sí. novelista. Sí, sí, sí, leí sí. la novela, conseguí leer la novela de la que fue adaptada al cine por Chicho, que era una de mis obsesiones. Eh, eh, sí, sí. Eh, verdad, ah, no me acuerdo. Pero, pero la sí, película sí, sí, sí. era ¿Quién puede matar a un niño? Eh, pero la eso. novela no llevaba ese título. No, llamamos eso de otra manera, pero no me acuerdo ahora. Pero sí, sí. Y luego, ¿sabes? Mandan a veces uno de, de aquel yo. De la de, de, de Casa, un, un tío que fue hace radio y que para mí yo, una pasada que está en, en, en la radio del principal en la RPA, que ya estoy el, el Pache Poncela, no sé si lo conoces. Sí. Hostia, ese tío me encanta. Fascina. ¿Ese no estuvo una ser? Pues seguramente, Tarea. Yo ya lo conocí, que conoce que tampoco llegue lo lleves mucho estuvo, tiempo. Eh. So una cosa de estas? Seguramente, dijo, bueno, un, seguramente, un seguramente. Yo ya, ya te digo que, que ni siquiera lo conozco de mucho tiempo. yo ya lo, lo empecé a, a conocer a ver la voz ya la conocía de sentir en otros lados pero donde realmente oye vi yo digo joder este tío vaya vaya nivel que tiene Pues ya en la en la rpa en la rpa dame, dame la sensación no sé si es verdad que muchas veces eh, trabajan sin en sin guión sin mucho guión a lo mejor cuatro cuatro cosas hay cuatro puntos que tienen que tocar pero que el tío fala y ya está y tuve la oportunidad de verlo también como presentador de algunos actos y e eventos fuera de la radio, temas de a lo mejor una entrega de premios o alguna historia y de decir, para mi idea, yo estoy casi seguro de que este tío todo esto que está contando no sé, no lo tiene escrito, está sencillamente bah, falando, soltando. ...aparte de que tengo una voz que ya me gustaría a mí... <risa> ...una voz radiofónica... ...o la, la copa de un pino... ...que ya me prestaría a mí... ...pero bueno, desgraciadamente salió me, salió ...salióme esta, esta voz nasal... ...no tengo otra... <risa> ...y hay que aguantarse... <risa> sí, ...que por cierto, se me suena también... se ...joder, pues a mí también... Me, al, ...encuentro cosas ahí... ...que me, que me llaman mucha la atención... radio muy bien fecha, me refiero a la, la, a, RPA. A la RPA... ...ahora me estoy sintiendo la... ...estoy sintiendo la bastante... Casi como, entre Radio Nacional, Radio 5 y RPA, son los que les que, les que más o menos me han hecho ahora mismo. Porque la verdad que, otras otros tienen propuestas son lo interesantes. Pero ya que la publicidad, cánsamela de Dios. Tengo que reconocerlo, que hay una cosa que que no puedo con ella. Yo tener ahí eso, lo que, lo que decíamos, la radio de fondo en casa... Y de repente que te salga el anuncio de los galletes no sé qué, o viaja no sé dónde, más barato, o, la, o compra el coche este, a mí eso eh, me, me, me pone un poco, me pone un poco malo. Sí, claro, ese es, es, es el problema. Que, el hombre, a mí me hace gracia sobre todo las radios locales, ¿no? Los anuncios. <risa> las radios locales, ¿no? Con los <risa> anuncios <risa> estos de autobuses mariano o no sé qué, cosas de estas que bueno, que te hace un poco de gracia porque son claro. anuncios así como. De aquella manera. <risa> las luces cutres. Sí. Mira, <risa> ese hay otra de las gracias que tiene la, la RPA, que <risa> está también son luces caseros. Ah, la RPA tiene publicidad. Sí, la RPA ah, tiene publicidad. Ah, yo que no siendo publicidad. No está financiada por el Principado. Supongo que sí, lo que pasa es que se ve que también aprovecha para financiarse también un poco. La, la tele sí, sí que lo sé, pero porque, bueno, tiene ¿Eh? publicidad la televisión, evidentemente, pero ¿Eh? pensé que... Sí, sí, pues no la, la repa también también, también la... Tiene que ganarse la vida de... que como decían aquí, tardó, hay años acordó como un debate aquí, sin meter publicidad, no meterla en la, en la, en la cuca. Decían, bueno, y que... Va, publicidad, publicidad no... ...pero un anuncio de... No. ...de la tienda a la esquina... Y bueno, yeah. a ver, ...publicidad y publicidad igual... ¿eh? ...hay que tener una cosa y ...tener que tener contento al corte inglés... ...y otra cosa y tener que tener contento al de la tienda a la esquina... ...pero hay que tenerlos contentos... Yeah. ...y a lo mejor según lo que digamos... ...nos no, no sí, tenemos ...ya cambiaba la situación, ¿no?, de la radio, ¿no?... ...sí, yo... ...yo personalmente pienso que sí, ¿eh? ...el fecho este de... ...de poder hacer radio... sin tener que gustar a nadie. Ya, yeah. a ver, gustas si quieres gustar y si no quieres gustar, no. Además, a más gustas al colectivo al que tú quieras gustar, si quieres gustar, pero de la manera, de la otra manera, no. Y allí tener que gustar en general, o tener que gustar a un determinado ámbito. A ver, si hay publicidad de, de comercios, aunque se en comercios del barrio, a, ver, a lo mejor no van a ponerse a ...a más meterte publicidad... ...en un programa en el que fales... ...de determinadas cosas... ...políticamente incorrectas o... ...que se yo... ...la carnicería de enfrente, si haces un programa vegano pues... ...seguramente que no... Ya no <risa> ...seguramente ya no... Que no. <risa> <risa> eso ya, eso ya no, la, no, no la tenemos... ...ya no disponemos por ellos, pero bueno... nada pero bueno, por fortuna... ...ni se... ...no se... Sé, ...eran cuatro los que opinaban que, que podía facerse... No creo que, ni aunque se hubiera probado la posibilidad de hacerlo, no me parece a mí que se hubiera tenido ningún éxito. No sé, yo tengo un. Y tú, que tú este barrio. Bueno, tú, tú y yo por aquí, me parece, sí, ¿no? Este sí. barrio siempre fue muy. Dábame la sensación más barrio que cualquier otro barrio de hubiera, en el sentido de, de la gente de los comercios de la zona, de apoyar iniciativas del propio barrio y demás. Básicamente yo solo por bueno, yo fui aficionado al, al balonmano mucho tiempo y, y conocí la historia de, del balonmano en Aranco, de cómo pues, los comerciantes y la gente del barrio puso perros para que pudiera ir a, a jugar un un, un, un play de ascenso en, en el su en y muchos años y tal. Un piño que yo he cuido que, que en otro sitio no te... No llegó en ningún momento a desarrollarse, por lo menos aquí en veo Entonces no sé hasta qué punto. Y bueno, y también tiene verdad, coño, pues mira, a, a ver si va a ser que esta noche con, con esta reflexión voy a voy a cambiar de idea, porque sí que de verdad que yo precisamente también por Balomano, que tuvo la la sede del equipo. Y entonces, bueno, pues en ese momento movíme un poco por el barrio, por temas de, del Balomano. Y, y salió muchas veces el tema de así como que no quiere la cosa el tema de la cuca y la cantidad de gente del barrio que la considera la radio del barrio desde que estamos aquí porque bueno eh, no sé cuántos bueno claro llegué ya a tiro para pero hay muchos años ya que estamos aquí yo cuido que desde el 2003 2004 la radio está en este barrio Y, y sí que mucha gente Había que la antes también no yo empecé en Montegabonal poco tiempo pero empecé ahí cuando estaba en Monteramonal sí pues al Montegabonal yo cuido que pasaríamos callar no no tienes razón mucho antes o oh, en el no... yo cuando empecé empecé todavía estaba en Llanoponte y, y, y pasaría para acá yo pienso que en el 94 igual ya estaba aquí sí señor Había una cobertura impresionante. Sí, de aquella sí. Se oía muy. Bueno, hasta el acorredor y más allá. Vamos, sí, sí, sí. Que yo sepa. No, no, y fuera de viejo, eh, todo lo que lleva la parte llana, esta de Palapola, pastanaba yo en la Radio Cuca tengo el sentido de Nava. En Nava, además, de fecho, eh, sé que tenemos una audiencia bastante fiel. que sentí bastante Radio Cúcuta en Radio Cúcuta Nava o determinados programas de Radio Cúcuta tenían una audiencia bastante fiel para para la zona de Nava mira tú pero bueno las cosas digo decir, tú se pierde a ver pierdasé también un poco y no lo mejor por el fecho ese sino por lo que decíamos antes que ahora tampoco no hai no de que tenga el compromiso de de mantener esto en las mejores condiciones y demás Y, ...y oye pues... ...notase, notase porque... ...en fin... ...fai falta, a ver... De, ...ahora la radio está rolando un y ...falábamos el otro día de alguna gente así... ...de, de los más... ...de los más comprometidos... ...está eh, funcionando por inercia... ...poco, en el sentido de que... ...aunque de algunos todavía... Fue, ...sigan haciendo muchos esfuerzos... Por, ...por seguir manteniendo esto... ...por seguir tirando de ello... pero ya se, se nota, se nota, como un tiempo en el que, oye, pues continuamente estaba aquí un montón de gente, oye, pues eh, reparando esto o lo otro, mejorando esta cosa, enterándose de una novedad que se podía aplicar y tal, y ahora pues, por circunstancias de la vida, y es normal, eh, somos una radio vieja eso <risa> también llora... Es... Claro, pero no, y es muy complicado, complicado y es muy complicado, y, y hubo un tiempo que había sí, supe de gente que ...que... Eh, bajó tutoriales en internet... ...buscó libros y tal... ...solo para aprender a furlar... Con la, ...con la radio... ...joder pues... ...para aprender a furlar con la radio... ...y para aprender a mejorar la, la radio... ¿sabes? Que, ...que es gente que se implicaba mucho en la radio... ...también notas a eso... ...que tiramos para ...yo no sé la media edad que tiene ahora mismo esta, esta emisora... ...pero vamos... ...yo tengo la sensación de que la media edad fue creciendo conmigo... porque yo cuando empecé en la radio, yo pienso que, que la mayoría de la gente andaría como yo, por los 15, y, y según voy medrando, dame la sensación de que, de que la gente tiene más o menos la, la misma edad, por ahí, y bueno, claro, lógicamente cuando ya es modu, puedes implicarte mucho más en, en cosas que, que después seguramente no, sencillamente porque tienes otras, otras cosas de las que de les que ocupate. Es una eh, combinación de muchas cosas. Es también, es, eh, que comentas tú, el tiempo, las ganas, la ilusión. Luego también, eh, que esto ya parece como que ya no, cada vez interesa menos, ¿entiendes? Sí, la verdad no, que... No, es que, lo es que mucha gente lo hace desde casa, creo, ya, ¿no? No, no, de aquí... No, no me refiero a la radio, me refiero ah, la, no. a esto de los podcasts que... Que, sí, sí, que sí, hayas, sí, o sea, es exagerado o sea que cualquiera que sí, con sí, que un, un que equipo que sepa y que se lo sabe instalar en su casa que se sí. lo hace sí, sí, sí, entonces, sí, es verdad, es si verdad. tienes esa pulsión por por comunicar o por o por hablar de algo ya no tienes ni que venir a la cuca no te fecho a ver eh, uno de los motivos por de de, de, de este subir la media posiblemente pues sería sí Que no, no sabemos es. hacerlo en casa ni de ninguna otra manera y que preferimos no. hacerlo aquí y porque nos gusta gente esto. Y que la gente mozo pues seguramente le pasa todo lo contrario. Dice, ¿para qué voy a ir allí si lo puedo hacer en, en claro. casa? Mira, me pasó una anécdota muy interesante. Bueno, muy interesante, muy, muy graciosa, ¿no? Hay unos cuantos años que, bueno, llevaba yo más... Eh, ya era tiempo Estaba más implicado y llevaba yo un poquillo más lo que ya era... el correo de la de la cuca de mirarlo, de contestar a la gente y tal y entró un correo de un chaval que te explicaba, oye, nada, que yo hago un programa desde casa y tal y entonces, bueno, pues ya por ver si si estaréis interesados en, en emitirlo y tal, porque bueno, va, oye como sois nuevos y tal, no, no, no nuevos, no, pues no, no, no no son nuevos, ah, pues yo pensaba que sí, yo la verdad que Que, que enteréme ahora, pensé que llevabais unos meses. Bueno, hombre, llevar llevamos 30 años, pero. ¿no? El niño era un guaje, tío, no sé, no sé qué edad podía tener. al que te maletón, no me acuerdo si me dicho que tenía 14 años o una cosa así. ¿sí? tiempo un programa de música, que por lo visto me dio audiencias, tengo una audiencia del Compongo para con nosotros. Pero bueno, oye, cuando te dije eso, ah, no, bueno, yo no. decía yo digo, hombre, en principio si es de el, ya era aquí cerca no vio pero no ni siquiera de, de, de muy para allá y decía yo bueno hombre un poquito por, por nuestra manera de funcionar pensamos que si es de aquí joder que, que no, ponemos programas de fuera pero si es de aquí lo interesante sería es que venías a hacer el programa en la radio en ese momento ya no no le interesó más pues bien hacer su programa en casa y ya la acabó Pero bueno hombre, hombre tenemos honrosas excepciones los chavales de de Friday Night Fever, que eso sí son, son jovencinos, La cantera, ¿no? sí, a ver, esperemos que, que jarren aquí. Ya, que Cuando llegue el momento de el salto, como digo yo, a lo mejor pues cambian de vida y dice, bueno pues esto ya queda como pasado. A ver, esperemos que no, porque tenemos una falta de un rol Business Nacional sí. que no me veas eh, pero bueno oye. Nada, ah, acabaremos nosotros siendo aquí abuelinos y, <risa> y emitiendo, emitiendo en directo y, y a través del de analógico <risa> y de la FM. Cuando ya no quede radio en FM, ya nada más todos invitan a través de, de internet, nada más iremos nosotros aquí. No, dale. Eso no llegará, ¿no? ¿Eh? ¿Que no llegará? ¿Va a llegar eso de que se va a acabar el, el transistor y. Hombre, no lo sé, pero yo una posibilidad que tampoco sería descartable, ¿eh? Porque, yo creo que se habló de eso pero luego como que no se implementó no hemos eh, hablado de la radio digital yo no sabía muy bien a qué se referían pues mira yo que yo sepa a ver ahora mismo por el momento eh, los emisores bueno gran, iba a decirles grandes y los pequeños también yo cuido que todos básicamente tenemos los dos formatos el, el analógico y el y el digital pero sí es verdad que yo ya me voy topando Eh, con algunas personas que se sorprenden de que siga asistiendo, de que siga sintiendo radio en FM, yeah. que, que para ellos eso ya es como del pasado, de, que no, no, que, que ellos eh, de la misma manera que yo voy con, con el teléfono que tiene radio y voy sintiéndolo por la calle, pero tiene radio en, en FM, se sorprenden, ¡ah, pero y es radio, radio! Tenéis, porque a lo mejor voy sintiendo la cuca. Ah, pero, oye, voy a descargar la aplicación, ¿dónde está? No, ¿Qué aplicación es que usted? Ah, pero, pero, pero tú puedes hacer eso con el teléfono y tal. es sí, joder, pues con la emisora y tal, y siéntola. Y no, no, ya, y, y ya no llega una persona, ya son varios los que voy topando que les pasa eso. Y siente que a lo mejor en casa ni siquiera tienen radio. Ha habido un. respecto a esto, yo me he pasado también alguna que otra anécdota con compañeros de trabajo algo más jóvenes que se van incorporando. Y es increíble el salto ese generacional tecnológico que ha habido, que es como... O sea, es una cosa espectacular que la gente se extrañe de determinadas cosas. O sea, yo por ejemplo, mira, hace poco, bueno, este 2017... Lo tuve un poco complicado, que te, tuve que sacar un certificado de profesionalidad Supongo uh -huh. que sabes lo que es, ¿no? Sí, sí, claro sí. Llevo cerca de dos décadas trabajando en un sector y 18 años en el mismo sitio <risa> Y resulta que ahora me exigen un certificado de profesionalidad bueno, sí, efectivamente. Y tuve que gastar mi dinero y tuve uh -huh. que hacer el curso online Porque presencial era imposible por, por el trabajo y tal no Y me mandaban deberes y claro, yo escribo así O sea, con el DIN <risa> así no lo, lo, lo pasé bastante mal sí. porque aparte de tener que estudiar hacer tutorías presenciales que tuve que pedir días a la empresa que lo llevan fatal aunque bueno era por una una causa digamos de, de, de pues entraba riesgo. entraba un real decreto ahora en, en, sí, en diciembre y podía quedar sin trabajo aunque creo que saca ahora una convocatoria que me han fastidiado bastante porque han sacado <risa> una convocatoria pública sí. y yo ya me gasté el dinero ya me gasté el tiempo y tal Y yo cuando le estaba comentando a la, a la chica esta y tal, de, de cómo escribía con el teclado y tal, de que lo había pasado mal porque tenía que mandar trabajos, dice, pero tú ¿cuántos años tienes? ¡60! O sea, se extrañaba, se extraña alguien de que, o sea, es como que ya los chavales nacen, nacen con un teclado pegado a los dedos. Es decir, ya les parece como natural y normal este mundo tecnológico, que, que lo, o sea, lo, lo asocian todo, todo pasa por ese filtro. Te están hablando de cualquier cosa y sacan Facebook y Twitter como el que está hablando de no sé de algo rutinario, no sé cómo explicarte. Pues, y te pues, de, claro, pues es incluso eso está ya pasando. Yo mira, por mi trabajo tengo que tratar ahora con, con muchos con mucha gente todos los días eh, de de menos de 30. gente más o menos de que andan los, en, la, en la década de los veinte. Y ¿quieres creer que, es que, es que, que el, muchos de ellos, un buen porcentaje, ya ni tan siquiera eh, saben de teclados ni de ordenadores? Pregunta ellos, porque una de, las, una de las preguntas que yo, yo tengo que hacer muchas veces, es si tienen ordenador, si tienen conexión a internet, y la, muchos de ellos ya te dicen, no, eh, bueno, internet sí, pero ordenador no. Ya, no ya tiene, ni se usa, ni se usa el ordenador. ¿Tele, telefonuco, nada más. Y, y a lo mejor les preguntes por... Y, bueno, ¿cómo andas de informática? Bien, bien. ¿Qué programas conoces? ¿El, el, el Facebook? Digo, no, ¿programas? El Word, el Excel, el tal. Ah, no, no, yo de eso no. <risa> que ya, Ahora llegué ya, ya, como un paso más allá. Más allá, todavía. En el que ya, ya no llegue ni siquiera el ordenador, el teclado y el tal. Ya eso tampoco, eh, tampoco lo dominen esas nueve generaciones. A ver, también te estoy hablándote de... ...de personas que a lo mayor... ...pues no tienen... ...tampoco un gran nivel de... ...de, de estudios... ...un gran nivel socioeconómico... ...pero bueno, que... ...que yo una cosa curiosa... Eh, y como que ya... ...incluso va un pequeño más allá... quiero que yo digo muchas veces... ...que da... ...vértigo... mismo en, en el programa muchas veces... ...lo rápido que va... ...yo no sé si... si ...tiene que ver si... ...si la gente de cuando yo tenía 15 años... ...y, y tenían ellos 40... Eh, también yo os parecía que iba todo muy rápido, pero a mí por lo menos ahora dame la sensación de que va a una hostia, pero increíble. Parece que estás un año desconectado y cuando vuelves, de repente, te ha todo cambiado. Todo cambiado, sí. Joder, a mí pasóme, o sea, pasóme de, de, de, por ejemplo, yo acuérdome que el trabajo que tenía, cuando tenía 19, 20 años, yo tenía, tenía internet. De aquella todavía se iba poco. poco Comparado con ahora, bueno, muy poco Y bueno, yo lo y tal Y, y internet era un mundo Que no tenía absolutamente nada que ver Con el que conocí después Porque, bueno, yo dejé ese trabajo Con 21, 22 Y volví otra vez a tener No volví a tener relación con internet Hasta lo mejor los 24, 25 Dos, tres años No tenía nada que ver ya O sea, pero absolutamente nada que ver Y era un, un mundo totalmente diferente eh, Yo comento muchas veces Además, metí a mí el cambio Porque había pasado de ser un Cuando yo conocí el internet Pues era un mundo eh, dentro de lo que cabe bastante libre Y bastante autoexestionado En el que la gente facial esas cosas Y, y todo el mundo, más que menos, en, con cuatro conocimientos que pueden adquirirse a través del Internet Pues podía hacer esas páginas web Y colgales Y hacer una página web de, de, de tu portal, si querías, de a tu comunidad de vecinos Y había esas páginas web que existían Y de repente, eso, dos o tres años que, tuve, que tuve fuera Eh, cuando volví a, a tener la posibilidad de volver a de volver a entrar a la red, de repente encontréme con que eso ya no existía. ¿eh? Que, que ya no había la posibilidad de, de tú hacer la topástica web. Que aunque la ficieras, porque bueno, que entonces si la querías hacer tenías que saber mucho de programación. Antes no había hay programas y opciones para poder hacerlo sin saber nada. Eh, aunque tú la ficieras, no tenías donde colgarla. Antes había. 40.000 mil sitios... ...que a cambio de que ellos deshares una va ...para poner ellos publicidad... ...tú podías colgar ahí la, la... ...la página de lo que quisieras... ...muy poca censura, prácticamente ninguna... ...no como... ...como después y bueno, cada vez más que... ...que, que, hay, que, hay, que hay muchísima... ...y eso llamó muchísimo la atención... ...posiblemente por eso... ...por el... Eh, ...no haber vivido la... ...la transición... ...sino no haber pasado de... ...eso pues... De un cacho de, de estar ahí dos años fuera, volver y de repente, hostia, menuda Supongo que un poquillén, seguro que, que pasaría ahora mismo A ver, yo también, eh, no tuve relación así con la gente más mozo Mientras un tiempo, desde que me vas a, a la gente mayor Y ahora que, que estoy con mozos, estoy flipando Por eso que te estoy contando, por ejemplo. Yo, yo pensé sí, es que pareces tonto al lado de ellos. O sí, sea, te has sí, quedado obsoleto, sí. pero de una forma exagerada. Uh -huh. Pero bueno, yo con respecto a la tecnología, que tú has debatido muchas veces <risas> el tema contigo mismo, Pobre. te diré que yo soy de la opinión de que eh, es como que la gente con la edad vamos quedándonos en un estadio. Es decir, es como... No sé, yo pongo el ejemplo así un poco tonto, ¿no? Lo de las películas, ¿no? Es decir, yo empecé con la biblioteca, las, las cintas de vídeo, ¿no? Uh -huh. Y luego hice la transición al DVD. Pero yo ya más, ya no yo no voy más allá. Ya es que me da igual que saquen lo que quieran sacar. Yo ya me quedo con eso, ¿no? Bastante tengo ya. Entonces, sí, sin embargo, mira, el compañero con el que hice muchos años radio aquí y que de vez en cuando venía conmigo a hablar de cine, uh -huh. ese todavía sigue con las puñeteras cintas de vídeo. Que yo es que me quedo alucinado, o sea, el tío está <risa> con su videoteca que la estuvo ahí, como digo yo, eh, eh, creando poco a poco, año a año, día a día, ¿no? Y ahora el tío está con sus cintas de vídeo que te, te sorprende porque, oye, porque es una cosa muy obsoleta ya lo del vídeo, ¿no? Bueno, mientras siga teniendo donde reproducir Sí, tiene, ahí está, anda buscando eh, eh, como loco vídeos eh, claro, por donde sea. Claro, claro, es la cuestión. Pero ese es lo que te comento, yo ya, con respecto a muchas cosas, yo ya me quedé... ...yo ya me quedo con esto... ...o sea, yo no voy a progresar ya más, ya no ya no voy a, más... ...no voy a buscar nada más... No voy, ...y sobre todo no voy a complicarme la vida... ...tú ya no tienes al, al MKV y estas cosas... ...no, no... no, no y, y te, lo, del, ...lo de las películas es un ejemplo... Uh -huh. ...así un poco... ...para que entiendas, pero con respecto al otro igual... ...o sea, oye... Eh, ...donde llegaste llegaste. ...no, no, yo nunca se me va a ocurrir hacer una transacción bancaria... ...o cosas con el ordenador... ...en Vaya, mi vida, no, porque es que me da un miedo que... ...yo creo que tampoco... Y, Y, bueno, ni todo lo que se está haciendo ahora... Sí, yo eh, sí. ...espero que nos sigan permitiendo... haciéndolo ...hacerlo físicamente... Eh, ...como sacar un billete de tren... Eh, ...yo he visto gente yo sacar, yo he visto delante de mis narices... ...mi hermano, irse a Madrid... ...que está viviendo en Madrid... Uh -huh. ...y estábamos hablando, estaba caminando... ...y de repente dice, ya tengo el billete... digo ...¿cómo que ya tienes el billete? ¿dónde, cómo, cuándo? ...y fue a la máquina y tenía el billete... Sí, no, no, eso, ...incluso eh, no. sin necesidad de billete... ...con el teléfono móvil... ...he eh, visto eh, gente pasar... Eh, ...bueno pues pues no te extraña que te a desistir el, el dinero físico... ...el dinero, la una taquilla, un sitio físico donde puedas solucionar... ...mira, un sitio un sitio físico donde donde puedas desistir y demás... ...pienso que ya eh, en, en muchas cosas ya no existe... ...mira, mismamente la última vez que, que, que tuve yo que ir a, a Madrid... no soporto Madrid, para el infierno, porque, pero bueno, obligame me obliguen, obligamente con ellos porque no me ponen una pistola, pero pero bueno, alguna vez ir en Madrid y yo a regañadientes acepto y voy. Y paso a un sitio otro, paso a un sitio o sea que no lleva para vivir, unas no les personas, llega ante un sitio antipersona, pienso Pues bueno, resulta que, que la última vez que tuve eh, Circulaba circulaba allí pese a que a que a mí lo que me gusta es calear mover por mi cuenta y, y cualquier otra forma o sea pensar en no ser capaz yo de llegar de un sitio a otro yo sin necesitar sin necesitar más pues me, dame miedo a ver fuera coña dame mucho miedo eh, bueno pues en Madrid depende absolutamente de los taxis ¿eh? a ver. Por supuesto, son pagados, faltaría más si no ya como para como pa tal, pero bueno, que depende totalmente. Que, que yo estoy en un sitio y, y, no, y no sabría ir de ese sitio, no sé si tirar para el norte, para el sur, para el otro. Yo tengo que montar en el taxi, se si, llévenme a tal dirección, que me lleven. Bueno, pues la cuestión es que eh, la última vez que estuve en Madrid, cuadróme eh, una huelga de taxis, bueno, no me, al final desconvocó, y tal. Pero, pero bueno, había la amenaza, yo estaba acojonado, ¿sí? <risa> sudando frío, de a ver, ¿cómo coño voy yo? Y bueno, explicaronme cómo ir en el del en metro, eh, una explicación bastante complicada, que de, bueno, a ver, ¿dónde acabo? Pero bueno, eh, hubo un momento que me dijeron, oye, pero bueno, eh, tienes que sacar la, la tarjeta y tal, coño, pero nada más y si para pa hacer el viaje de hoy, no... No, no tengo que hacer más nada no no pero ya que no puedes o sea a través de tarjeta o sea, no puedo comprar un billete por hoy no tienes que comprar la tarjeta cargarla y usarla no no no hay otra posibilidad solamente así usted pero eso yo, yo, yo brutal porque ya no llega por lo visto la gente estaba estaba indignado entre comillas porque ya no había taquillas físicas, eso ya hay tiempo, ¿eh? otras veces que me tocó dir, gente que también digo, sitios eh, de España, lo que fuera, eh, ya no había taquillas físicas, ya llenan más maquinines donde meterles perros y tal, y sacar, pues ni siquiera eso ya, por lo visto, Ahora, al final eso, desconvocóse la juelga la en cuestión, y, y, y yo fui en el, en el taxi, y, y total, pues, eh, pagaba la empresa, que se jodan, ¿eh? Vas a pagar un pastón increíble, porque Madrid es un sitio atroz, y te ponen a dormir en un sitio, y tienes que ir a otro, y, y gastes más, que yo creo que en el tren de, de, de aquí hasta Madrid, o sea, no. bueno, sí, literalmente pagaron más, o sea, pero la cuestión era esa, que, que, que si hubiera querido ir en metro, ya, no, perros no, ya la trajetina nada más, y, eh, hombre, no sé si en si antes de que de que nosotros morramos si ya que somos gente longeva y tal y llegamos a muy viejos pero ye ye fácil yo pienso que ya no existe el dinero por cuando por cuando nosotros se llegamos viejos eh, ya hay tiempo que me contó gente que, que vivía eh, en otros países de Europa más más avanzados entre comillas que que el nuestro que ya hay años que que papel moneda que prácticamente no se, no se usa que ya usaban tachetes para pa todo que cuando salió esto de la tarjeta monedero que bueno que prácticamente desapareció el dinero hasta tal extremo que eso te contaban como una cosa que ya ves que yo lo mismo que estoy diciendo ahora del método de Madrid te contaban y parecía algo otros que tú no podías montarte en el autobús y pretender pagar el billete que eso ya no se podía hacer y ya hay muchos años que, que me decían que, que pasaba eso y ahora te llegando aquí y el fecho ese de, de pagar con el teléfono eh, miedo me da pero pienso que, que eso va a avanzar porque todo lo que oye, está viéndose que alguna vez lo conté también en el programa eh, la, las tecnologías yo pienso que están siempre oye pues lógicamente los que trabajan en ello están siempre intentando hacer cosas nuevas unas eh, tienen un éxito y otros no Yo acuérdome que, bueno, pues que entraron. Yo nunca fui muy aficionado a las tecnologías, entonces muchas veces entraban así, nuevos nuevos formatos, nuevas cosas, nuevas ideas, yo pasaba de ellas. Y la gran mayoría, también unos años, eran como una meseta, me subían, mantenías un poco, y bajaban y fracasaban y desaparecían. Yo que sé, pues me la vez ahí un poco de, de los formatos de, de películas. Eh, o de cine vamos y tal, pues qué sé yo, pues pienso en, en cosas como el, el ...cómo se llamaba aquello, el laser disc y sí, ah, eso fue nada que llegó, y era una una maravilla, era una pasada, una calidad de imagen de la hostia no sé cuántos años duró, muy poco tiempo. Sí, pero sabes qué pasa que muy, lo que ocurre con esa tecnología es que cuando sales muy cara y si luego no encuentran la fórmula para claro, abaratarlo y claro, popularizarlo claro. no es no es rentable es no eso con la disco era muy caro y además si a ver yo qué sé si compites con otros formatos y los otros formatos se encuentran en el camino, pues lógicamente... Bueno, de aquella no había formatos digitales, ese fue el primero, me parece, ¿no? Eh, Casero, pienso, vamos. Eh. Pienso que sí, yo no llegué a, a verlo mucho. Yo nunca lo he visto en la tienda, vamos, evidentemente en mi casa nunca, pero... Eh, yo en la Filmoteca del Fontán sí que de alguna vez he sí, a ver... Sí, fui también muchas veces a ver películas ahí de... Acuérdame de eh, una que vi en Las rotis fue Stalingrado. No sé por qué tengo grabado eso de haber grado al tal. Pero bueno, no llega a ver. Lo primero, no llega no a fallezo, no llegué un formato cómodo, comparado con los que vienen después. Era un disco, literal. Sí. Y luego el reproductor era carísimo. Eh. Y ese es el problema, que no encuentran la fórmula de abaratar costes y, y, y popularizarlo y que se venda, mm. y se quedó como una especie de, de rareza... Para coleccionistas de aquella época que tenían posibles, sí, pero que seguramente después quedaron en nada, quiero decir, porque y encima claro, había que, poner, creo que las películas las dividían en discos, ¿Ah, sí, pero Sí, era. hasta dos discos, con lo cual era un debía ser un rollo patatero, o sea, estabas viendo la película y tendrías que parar y introducir el segundo disco. Un poquitín también pasó ahí menos tiempo con el cual fue el que no triunfó, el el, el uno llega al el Blu-ray y otro sí, llega al sí, el no, no hd sé cuál es, disco, pero no sé qué hostias, sí, pero uno que... de los dos que no, que, que nada, que quedó por parado. Bueno, eh... bueno, ahora que coment... Ay, dime, dime. no, no, un inciso, es que me has recordado tiempos de cuando iba yo a la biblioteca a ver películas y <risa> pensé que era de los pocos que iba, pero... <risa> pues ya ves, que era no alguno más. Sí, sí, aquello <risa> estaba muy bien, eh. Yo fue no que fuera mucho, pero sí que de alguna yo fui vez. A una que, vez sí. Te sí. colocaban ahí delante del televisor y sí. tal, con unas sillas y Te tal. Y... Ahí con los auriculares sí, que sí, recordar sí. <ríe> y <¿Qué> Alex. Oye, va. Tiempos <ríe> Tiempo de mocedad, no sé. Tendría... yo vi muy, muy buenas películas así de. En, en... En unos tiempos en los que, claro, si querías ver las películas... Y es que tampoco tenías muchas otras maneras. Muchas no, otras la televisión, había cosas. Pero bueno, había películas ser, que tenías el cosas. capricho y dices tú, ahí la tienes, la voy a ver. Eh, hombre, la biblioteca llevó un, un tesoro, tío. Un tesoro, sí, pa. yo soy muy de, de bibliotecas <risa> y, y es, bueno. hay, que, hay que defenderlas. Hay, pues que, sí. hay que defenderlas. Y una de las pocas cosas buenas, ¿eh? creo que la única cosa buena que puedo decir de... De, del gobierno de, de este país que va a ser según según me enteré hay años que la Unión Europea exigía el pago para compensar derechos de autor el pago por, por cada préstamo y después de mucho pelear y de definitivamente perder el gobierno creo que fue el de Zapatero el de, Zapateru, el de preso años A Decidió asumir ese, ese gasto, ¿no? trasladarlo al usuario, sino asumirlo directamente. Debe ser la única cosa buena que hizo alguna vez algún gobierno, pero bueno... Hombre, oye, es que si, si tienes que pagar por una biblioteca es la defunción sí. definitiva, porque ya... Yo tengo sí. la sensación de que la... Es mi impresión cuando voy que, que está como de capa caída, ¿no? No, sí. no, el tema de préstamos... No ves mucha gente por ahí perdida por las estanterías... Hombre, tanta como antes, no. También es verdad Más que... Eh, eh, esto para los que se hayan ido y conocen la biblioteca de Ubieu... Desde de la reforma de cuando que era cinco años o por ahí... A ver, se hicieron un destrozo impresionante. Antes era una biblioteca. No. Un sitio que llamaba eso, al recogimiento. ahora ahora ya no o sea después de la, la reforma fue una cosa espantosa fue precisamente no sé eh, acabar con las paredes joder, llega precisamente no lo tengan tienen que tener paredes tienen que tener rincones tienen que tener ah, eso de sentarlo todo en un macroespacio, eh, a mí personalmente no me gustó nada de esa reforma de hecho se ve que ...que de la biblioteca es un sitio... ...recollido, silencioso tal... ...y el recuerdo que yo tengo de la biblioteca al Fontán... ...ruido a lo mejor en la, la parte de niños ...pero que encima estaba físicamente separada con lo que... Sí, pero... ...estaba bien porque arriba era como de... ...de consulta y estudio... Sí. Y ...estaba separado... ...y entonces el resto era como... ...no sé, como sí, más bueno. íntimo... Sí. ...para uno buscar un libro y eh. esas cosas... ahora no, ahora es esas, son esas inmensas salas con un montón de chavales ahí estudiando sí. y tú estás ahí pasando por las estanterías y los ves ahí, no sé hay ¿no? mucho ruido además no sé. aunque sea de movimiento de papeles o lo que dices tú no, sí, sí, están escribiendo, están estudiando pero igual igual. y luego la verdad que eso eh, en, en, en en la mayoría de las bibliotecas yo sigo siendo ratón de biblioteca yo me tome muchas bibliotecas ...tanto universitarias a veces sencillamente ayer... ...no tanto a buscar... ...como de bibliotecas pequeñas, de barrio... ...que que por aquí hay, hay muchas y bueno... Pues, ...bibliotecas de Oveu, de Ovieu, de, Cichon, de tal... ...de Avilés... ...y como que, que parezca que el concepto de la biblioteca... ...como un sitio silencioso, de tal... Que ...eso ya parezca morrió... ...de verdad, eh... ...o sea, hoy lo más normal... Ya, ...de ir por una biblioteca... y topar a gente charlando eh, a uno que suena al teléfono y lo coge tranquilamente y se pone a hablar no sé esto como que <ríe> y de algunas veces los bibliotecarios llaman la atención pero muy pocos porque hay un, un repugnante el bibliotecario que llama la atención porque porque estás armando ruido en la biblioteca no sé de verdad de verdad que allí como si aquello aquel concepto ya acabose Sigue existiendo un poqueñín en, en, en la biblioteca de, del campus de Humanidades, aquí de UBIU, que yo reconozco que de hecho en vez en cuando voy a meterme ahí al hierro, básicamente, para que la calefacción la gasten ellos y no yo. Ahora, bueno, como si no sale de mierda, ya tengo para pagarme la calefacción, pero antes, <risa> oye, pues quería más que la que la gastaré en ellos. Y, y ahí sí que sigue habiendo mucho silencio, mucho silencio, y, y también llaman la atención, y si, si sí, al que fue al que fue Ruyo, pero cada vez yo pienso que está pienso que está que está en, en desuso y en clara decadencia respeto por nada nah. pero qué? sobre todo esa esa magia de perderme por las estanterías claro. y, y encontrar esos libros que no estás buscando no yo algunos de los libros mejores que he leído ah, claro. son de estos que de pronto te los encuentras y dices oye sí, eh. a lo mejor vas a tiro fijo no pero Pero de, de camino te encuentras otra cosa y, y eso es mágico. ¿eh? Mira, yo de un título que no me acuerdo ni siquiera ahora mismo del autor. Pero que de, simplemente lo que tú dices, tío, paseando, sin más, pues, leyes estanterías la biblioteca, de repente vi un título que te decía, esto que llamábase, titulábase El nacimiento de la República Popular de la Antártida. Oye, madre de Dios, esto, esto que lle! Un no conocía el autor de nada... Guerrero, y pues de Dios, un libro, hay una distopía futurista, pero prestosísima, que luego, bueno, ya cuando tuve la posibilidad de hacer su internet y tal, ya lo busqué por ahí, encontré referencias, pero de esto que, y, y luego en la biblioteca tengo muchas anécdotas. contaba todavía la, eh, este día del, de aquí de la celebración en común del, del aniversario, contaba el pistolero maniego como él y yo, eh, No un no, no, que nos conociéramos en una biblioteca. Conocer, conociémonos de vista. Pero bueno, precisamente porque nos conociéramos de vista, cruzámonos en la biblioteca y saludámonos. Entonces, bueno, desde, ah, estoy buscando algo a ver qué llevo. Y acuérdame que, que dije yo en ese momento, ven conmigo, sígame. Entonces, además acuérdame de, de lo que había que hacer, eh, que ya era bajar unas escaleras Y en el segundo tercer pasillo metese unos pasillinos estrechos, como tenía que ser una biblioteca, joder. La literatura inglesa, la letra B, Bukowski. Yes, no conocía de nada. Y claro, fascinó y eh, después llegó mucho Bukowski. Eh, pero bueno, de esto que, joder, que... Yo, no sé, este tesis yo creo que ahora ya no pasaría. ¿eh? Te fecho, hecho... No son sé otras cosas si que ahora tenemos la, la biblioteca con el actual formato. Pero mira... Sí, es un caos. No hay quien encuentre un libro ahí. Ay, no, no sabes si está... Que si en ensayo de no sé qué, si está <risa> en novela, o sea, te pierdes muchísimo. Sí, además ahora como hicieron esa... También eh, hicieron una clasificación temática. Resulta que hay de algunas novelas, creo que ciencia ¿sí? ficción, fantasía histórica y terror y romántica. Abajo... Sí, eh, novela negra también, sí. Sí, pero que, que no llegue a tanto es. No, ni, no están todas. No tanto no es, ni necesariamente todos to los que están son. y es Sencillamente el criterio de, de quienes clasificó... ...de llevar, sí, sí. voy a meter esta para pa ciencia ficción, ...voy a meter esta para fantasía... ...o esta voy de dejarla en el general <risa> bueno. de literatura inglesa... ...o lo que sea. Entonces, ponte este un es. Bueno, yo recuerdo una vez que no me quedó más remedio... ...que de ir a un bibliotecario y decir... ...mira, estoy buscando esto... No te juro puta de dónde está, y es de ciencia ficción porque de, era una novela más, o sea, clarísima ciencia ficción porque era eh, los desposeídos, o la calle que lleva un planeta capitalista y un satélite anarquista. O sea, es <risa> más, más ciencia ficción imposible Además la autora es tal tal, digo, mira, estoy van a buscar por aquí, no lo encuentro, dice el ordenador que está. y decía ah no, oye que si sí está, pero está en literatura inglesa. Digo, coño, si los sobres de esta mujer tanto es aquí en lo de ciencia ficción. No ella, pero ella, que esa no. Digo, Joder. Y luego, ¿cuál fue otra? Esa, que esa ya fue graciosísimo porque esa ya era una novela que podríamos considerar, bueno, fantasía épica. Eh, parte de una trilogía de la que los dos primeros volúmenes estaban en, en fantasía y el tercer volumen estaba en, en la sección infantil. ...con lo que yo ni siquiera podía entrar... ...tuve que desde ...y un bibliotecario... ...y juega y ¿qué pasa esto y tal? O sea ...no sé, a veces pasa que... ...como, oye, clasifiquen... ...y según tal, nada, na, cojo todo yo... ...pero bueno, esto de decir, joder... Es como, oye... ...esta historia, nada... Na, Me precieron mucho los bibliotecas, la verdad... ...y una pena, pero bueno... ...pero bueno, y eso, la base del tiempo... es lo que decíamos antes... ...de, de, de la más manera que llegara el día... ...en que no tengamos... el euro para pa pagar y tengamos que no las bibliotecas, ¿no? ¿Qué es decir? Pues igual no hay bibliotecas o sea, igual siguen existiendo, pero como una reliquia, con un, como un museo o, o, o con un formato totalmente diferente que a lo mejor ahora no podemos ni imaginar. A lo mejor resulta que que sencillamente la biblioteca allí como un cajero automático en, ah. en una pared y tú llegas allí arrimes a lo mejor tu teléfono piquiñuco... y te carga ahí ...yo qué sé, te carga noveles... ...en el ah, teléfono... Bueno, ...pero no en formato papel, quiero es decir? Ah, pues sí, igual no... ...o igual eh. resulta... ...eso por cierto alegrame mucho saber que... Que, el, que ...una de las tecnologías novedosas... ...que no llegó a triunfar demasiado... ...y precisamente la del libro... electrónico. ...yo reconozco que soy de los que no me da tele... ¿eh? ...tengo uno que heredé... De, ...de un tío que murió. ...tenía uno y malo para mí... De mano, fízome hasta cierta ilusión... ...porque así pude... ...facerme con algunas novelas... ...que tienen mucha ganas de leer... ...y que están descatalogadas... ...porque conseguirles en formato electrónico... ...y era más sencillo... ...llegué a leer de alguna... ...pero no me acabo de enganchar... ...yo no sé... Es si que, es que o... la sensación que, que tienes cuando lees un libro físico... ...es que está ahí... ...tú lo tienes ahí... Mm. ...y es como... ...no sé... No sé cómo explicarte, es como que el hecho de verlo posado ahí con la marca, <risa> eso, eso, usted caro, no lo puede conseguir el, el algo Oye. virtual, es decir, eso es físico, tiene que ser algo, yo mira, no, sé, yo no sé cómo explicarlo. Eso. Yo sobre todo noto dos cosas, yo cuando leo, gusta mucho pasar pasiones para, para atrás. que sí, se igual estoy leyendo y dice, y fulanito fijo no sé qué, digo, hostia, que ya era fulanito exactamente, ¿O, o qué edad tenía fulanito, ah, vale, sí, que ya era un ventañero, que ya era fijo de no sé quién, que lo pone aquí, vale. Eso dame la, claro, la gente que ya aficionó al jetrónico, dice, joder, pues, que ya es más fácil de dar para atrás en un jetrónico y tal, digo, pero no es lo mismo, yo en el otro más o menos, eh, tengo la memoria, es decir, esto estaba sobre la 295. y busco, y busco por ahí igual no llega 95 y cinco la 90... o, o llega ochenta y pero está por ahí pero pero no un no, el electrónico electrónico es absolutamente posible eso o, o, o lo marques según ellos tienen posibilidad de marcar y tal te a pero, pero no no, ya lo no ves. A ver, el libro electrónico podrá tener una función si en un futuro pues el papel pues Eh, en de, fin, no sé se convierte en algo pues <risa> casi imposible no de, de conseguir y bueno, es una forma mejor de, de digitalizar y de, de conservar digamos Pasa... cosas que, que, que el día de mañana se van a perder, pero no como el placer de leer no, no, no. no es no es el mismo en Garce, es como que necesitas ese contacto físico ese coger el volumen ese Oye, no sé, y hay una cosa que sentirlo. Que a lo mejor no sé hasta qué punto la, la gente que sea el va a ser lo mismo que a mí a mí fue mucha ilusión yo siempre uso marca páginas y fue una ilusión tremenda pero de desplazarse joder pues mira el marca páginas está tal principio ahora ya voy por medio porque sí, es lo que te medio. comento yo antes ver, de sí, sí, sí, que sí. ves el libro y ves más o menos eh, ah, no, ya eh, estoy por la mitad o dos tercios exactamente y eso también te. Joder, no sé, me fue falta, tío, necesito. Sí, sí, sí. ¿no? Pero hay una cosa por la que yo pienso que, que nunca nunca el libro o papel no va a morrer eh, Igual dejan de producirse. Pero los que los que hay, no va a pasar como por ejemplo con la spellis en VHS. Pues llega un momento que el, tu amigo aficionado a la biblioteca en VHS le sería totalmente imposible reproducir el VHS. Sencillamente porque llega un momento en que hayan desaparecido todos los reproductores de VHS. No, y las mismas VHS también se, se deterioran. Se deterioran Eso lo decía mucho Pumares, no sé si lo conoces. Sí, pues, claro que sí. Él decía que él todavía tenía las beta y tenía de todo, beta, VHS y luego... ...ha habido incorporando DVDs... decía a veces me pongo a ver los beta y tal... ...y las de color van perdiendo... Sí, bueno, ...pierden claro. brillo... ...las a películas... Ver, ...la cinta no. magnética se va... ...y engañaronnos mucho también con el... ...con el CD y el DVD... ...se si degradan... Uh -huh. contarnos que no, que si oye era un formato... ...para tener las cosas para toda la vida... ...por culpa de quererme esa pijada... ...me quedé yo ahora sin más una película... Eh, ...precisamente... ¿Ah, sí? ...sí, porque se degradan... ...llega un momento en el que ese archivo... ...se, se corrompe... Hombre, ...lo mejor, si llevo formato... ...formato película, digamos... ...no sé, pero en el mío caso... ...que tengo guardados muchos... ...bueno, formatos para reproducir en ordenador... ...de archivos de, de películas y tal... hay de algunos que ya no se reproducen que ya están averiados yeah. pero eso por fortuna con el, con los libros no va a pasar porque ya reproductores somos nosotros <risa> mientras sigamos teniendo huellos vamos a poder seguir reproduciendo los libros si algún día se va todo el carajo y quedamos cuatro y tenemos la fortuna que quedó por ahí de alguna biblioteca pues vamos a poder seguir leyendo libros A lo mejor resulta que solo los podemos leer cuando se de día, porque de noche no vamos a tener ni siquiera capacidad para poder hacer fuego. Pero vamos a poder seguir yendo libros y no vamos a poder ni sentir música, ni vamos a poder ver películas en ningún formato, ni. pero vamos a poder seguir los libros? yendo los sí, libros. Sí, es una tecnología pues ¿Mm? eh, muy arcaica en ese sí. sentido, pero... pero de la que pero que precisamente por eso durará durará sí sí no es que la dependencia tecnológica va a ser un problema también en el pero futuro pues, eh. pues sí ¿eh? mismo a ver eh, ya ahora a ver ahora yo pienso que hay más eh, incluso una tendencia posiblemente posiblemente una tendencia que económicamente me parece lo más lo más lógico si tú tienes una mentalidad capitalista eh, lo más lógico es sacar pues por ejemplo cine O, o ebook o lo que sea en un formato para unos años y después cambiarlo de echar de producir eh, reproductores sacar otro formato totalmente nuevo para obligar a que la gente eh, adquiere ese nuevo formato adquiere ese nuevo reproductor para desde un punto de, de vista economicista y capitalista y y mismamente pues sobrevivir si ganes perros y te dediques a eso pues perdésme de la forma de, de facelo eh, seguro que gastes <coughs> más perros y produces más beneficio al que lo produce lógicamente se cambia el, el formato eso al cuarto muchas veces de una no me acuerdo si era película novela eh, película sé que la es la de Rollerball mm, pero una no distopía muy buena sí. Eh, que sí ...hay un momento en Rolls-Ball, si te acuerdas... ...no sé, lo que pasa es que no me acuerdo ahora... ...si hay novela y lo vi en una novela... ...o si lo vi en la una película... ...en la que están... ...oye en un mundo feliz... <risa> bueno, ...en alguna distopía... ...hay un momento que están diseñando un deporte... ...y, y una de las... ...una de las... ...de las cuestiones fundamentales que tienen que tratar... ...cuando diseñan ese deporte... ...y es el número... De, ...de cosas, instrumentos... ...de equipación y demás... que va a haber que utilizar para poder jugar ese deporte lógicamente dicen ver, que lo que interesa es diseñar un deporte de que fagan falta muchos instrumentos mucha equipación un uniforme caro que ella que llevar casco que haya que utilizar algún tipo de herramienta para para poder jugar sino para qué si no no ni nos molestamos en diseñarlo para qué que fai falta ye eso Pienso que a lo mejor con todo esto pues un, un poquillín va, va por ahí. Pienso que hay una una de las uno de los motores de este avance. Hombre, otro sin duda allí el de otro sin duda ye. a ver, el de la gente que sencillamente pues le gusta desarrollar ideas. ¿eh? Y les desarrollen casi a lo mejor sin otro sin otro eh, fin que el mero fecho de, de desarrollarles. Hay gente que lleva verdaderos esto que nosotros llamamos frikis de, de, de la tecnología a lo mejor son lo mismo que podía ser el que en un momento dado escribía una novela a la semana ellos están flipados con esto otro y programen fan, si son programados pues programen 40.000 cosas o diseñen 40.000 posibilidades tecnológicas y demás supongo que se si lleve un que se si lleve un un, un motor lo que ocurre es que seguramente ese motor necesita perros para poder seguir es que eso esa es la idea de los que defienden el capitalismo que dicen que es que el capitalismo es la es la sabia que hace progresar el el mundo porque si no hay un, una opción de un rédito pues nadie se pondría a investigar. ¿Por porque voy a ponerme investigar esta enfermedad porque voy a investigar yo este problema si no voy a rentabilizar el tiempo que le he dedicado yo y entonces capitalismo lo que te da es ese, ese premio el incentivo que es la, la patente entre otras cosas y el, y el incentivo que hace y todos los que defienden el capitalismo dicen que si estamos donde estamos y hemos llegado donde hemos llegado es gracias a que, gracias a, que exista a, al, uh -huh. a que existe la posibilidad del lucro que, sí, te, que está asociado precisamente al, al esfuerzo y a, y a innovar Claro. Que, si, ...que si no fuera el caso pues que nos apoltronaríamos ...y estaríamos todavía pues haciendo fuego con el, con el palín y el no claro, y la sí. piedra. Yo la verdad que siempre cuando discuto con, con defensores... De, ...de esa manera de ver la cuestión... ...uno que yo os digo, digo a ver, sencillamente... Eh, ...como no existe la posibilidad de que sea si de otra manera... Claro, porque ellos siempre dicen, es que no ves, no ves, yo lo que hay, yo lo que hay, la gente que fae cosas, por para ganar, da algo. Digo, ya, yo que sencillamente no existe la posibilidad de hacerles para no ganar, <risa> digamos, de hacerles sencillamente a lo mejor, pues por, bueno, pues por facilitar la, la vida a los demás, por, <coughs> digamos que siempre está mediatizado por, por esa otra cuestión. Yo siempre falo, no sé si de alguna vez me sentiste falar en el programa de, de, de esa novela... ...que por cierto la conseguí en una feria del libro Sao de ocasión... ...una novela que leí de, de, de Chaval, que ya era llena 6.112... ...en la que aparece un tipo de, de economía... ...por supuesto, bueno pues una, una novela de, de anticipación, digamos, de lo que a mí más me gusta... Eh, en la que bueno pues pues una serie de personas que vivían en una burbuja, literalmente en una burbucha eh, bueno pues de, de mundo moderno normal eh, pasen a vivir con una tribu de, de indios, en este caso de, de indios americanos, de amerindios, que manejen un tipo de economía en la que sencillamente eh, cada uno eh, tiene un oficio e intenta de, desarrollar ese oficio lo mayor que puede y, y hay un hay un una parte de la novela una, un fragmento que y el que a mí me fascina que ahora que lo tengo otra vez vamos a ver si la memoria no lo distorsionó demasiado y ahora me encuentro con otra cosa que hay uno que decide ser alfarero y, y un día está muy muy disgustado y otro personaje se pregunta que por qué está tan enfadado y dice mira ves ese charrón de ahí no lo coge nadie que dome tan bien que la gente de ella puro. Sea, la economía consiste en que sencillamente tú haces las cosas que tienes que hacer y, y no les vendes. No que les ahí para que la gente que tiene falta de ello... pues les colla De la misma manera que, que tú, pues en este caso él, que ya era el, el alfarero, pues si tenía falta de, de una fesoria, pues iba a dar el herrero, cogía la fesoria y ya está. Y entonces él tenía el disgusto tremendo de que tan bien ni saliera que la gente daba ya puro, cogielo y.. y ...y que estaba ahí... ...pero a mí presta... ...no sé... prestaba mucho... ...y pienso... Que, ...que... ...esa manera de... ...de organización... ...pues seguro que sería posible... Eh, en, ...en ausencia de... ...de otras influencias... ...y de otras presiones... ...pues en este caso posiblemente... ...económicas... ...pero... ...pero pienso que sería joder... ...no sé... ...de fecho... ...a ver... cuéstame trabajo trabajo pensar... ...eh... ¿cómo iba a ser posible que el ser humano, ¿sí? siendo lo que somos, ¿cómo iba a ser posible que fuéramos incapaces de, si no hay un incentivo económico, de, de crear, de investigar, de desarrollar? Es que es imposible, ¿y es que somos eso? O sea, somos una anomalía, de todos modos. ¿eh? Bueno, bueno, sí, eso también. <risa> Porque eso, eso también es la... la... Pero bueno, sí, ahí hay... La cara y la cruz, ¿no? Eso también es cierto, Porque sí. de alguna manera somos la, el, la bacteria, el bichito malo de, de sí. todo este invento, ¿no? Sí, sí, sí De la vida sí, en el planeta Tierra. Eso sí, es verdad, <ríe> sin duda alguna. Pero bueno, oye, pudiendo ser todo lo contrario, porque precisamente si suprimiésemos el, el interés económico ese, la acumulación sería todo lo contrario. Precisamente tendríamos la capacidad de, de hacer que todo fuera mejor. A mayor, quiero decir, eh, pero bueno, mira, eh. sí, pero tú te refieres a, a seguir innovando, a seguir desarrollando, a seguir progresando. Pero eso uh -huh. implica dominar, dominar el, el conjunto, dominar el, los elementos. Eso tiene sus repercusiones, quieras o no quieras. No, no sé exactamente a qué te refieres. Sí. O seguimos viviendo con tapardavos, como esas tribus no contactadas, que puede haber alguna todavía por ahí. y como y vivir pues de esa forma durante miles y miles no eh, de años con, o vivir con taparrabos yo creo que no pero <risa> pero va va con sustancial tú dices en la naturaleza humana no progresar yo, innovar yo pienso que sí yo como a ver tú si sí, un niño un niño humano eh, hasta que no ni matan la curiosidad el interés y demás en el sistema educativo eh, y una máquina de aprender y una máquina de hacer cosas y una máquina de experimentar un niño está continuamente experimentando una, a mí me encanta ver a los niños pequeños cuando descubren una cosa hostia como están continuamente cuando descubren que pueden abrir la mano soltar una cosa que caiga hostia eso para ellos es tremendo la, la, los padres y padres ponerse del eh, ponerse malos porque aganches en y la cosa el guaje según la coge vuelvo para hostia ...está aprendiendo claro a lo mejor eh, los fam la familia no, no, no se descanse de que en ese momento el guaje está aprendiendo está experimentando está experimentando este meca entonces si feo así abro la mano esto cae falla un ruido y luego aparte la, la segunda parte de, la, de, de aprendizaje... viene este adulto lo coge de suelo y me lo vuelvo a dar ¿eh? entonces yo lo puedo volver a soltar o bueno eso ya muy básico pero pero puede el, el momento en el que un niño Descubre por ejemplo otra cosa. Yo qué sé, al cuarto una vez un vídeo de un niño, mira cuando de lo de los reproductores de VHS... descubría que podía que había una ventanilla allí, el, el, la agujería y la portina por la que se metía la película, que podía meter por allí cosas. Bueno, pues empezó a coger cosas y meterles por allí por el sitio. Yo estoy viendo un vídeo, que precisamente era un vídeo sobre el, el, el desarrollo humano y tal. Y, y lo daban desde ese punto de vista del de leño experimentando ¿eh? joder era increíble claro luego los padres echaban y una bronca del cupón pero es lo que estaba haciendo y era, y era maravilloso o oh, bueno eh, y cuando yo un bebé pequeño el momento en el que descubre a lo mejor sencillamente que la mano oye de él Eso, si, quien tenga la ocasión de poder de poder estar presente en ese momento increíble yo acuerdo una vez un niño Se mueve en una en un carricoche que de repente haciendo los con la mano tocóse la nariz y de repente a base, casi se veía la cara y, decía, y empezó poco a poco a volver a hacer lo mismo y a tocar, estuvo horas tocándose la nariz de, de repente descubrí meca esto que se mueve aquí delante es, resulta que es mío y mando lo llevo para acá y para allá y, y fue lo que yo quiero me cago en la mar y usted es una gozada Y eso... Precisamente otras especies no lo tienen... En tan alta medida como nosotros... Porque ya nacen mucho más prediseñados... El ser humano... Los seres humanos nacemos prácticamente vacíos... Somos somos nada cuando nacemos... Sí, pero... ¿A dónde nos lleva esto? Al, al, al hecho de que... Claro, al niño luego hay que encauzarlo... Porque tiene que vivir en una sociedad... Tiene que vivir en un mundo ordenado... Bueno, claro. Y tiene que sobrevivir en ese mundo... no Entonces... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Que si al niño le dejas a su libre albedrío, en en, esa, en ese descubrir, dónde llegamos? Hombre, no lo sé, porque nunca... ¿A qué va a ser más innovador, quizá? ¿A que va a ser... Hombre, eh, si, va a si tener no más lo... imaginación, va a ser más feliz, quizá, no lo sé, pero... Si no lo corta, seguro, ¿eh? Seguro que yo, yo estoy casi convencido... A ver, ya que no hay más que ver un niño en edad preescolar y, y verlo después en la escuela... Que lleve eh, la herramienta perfecta para acabar con la curiosidad y con el experimento Mismamente, desde de, de, de, el momento en el que el leño, eh, leño bueno Y el que está sentadín no dice nada y está apijotadín todo el día Y el leño malo, y precisamente el que se levanta, el que mira, el que busca cosas El que es curioso, desde el momento que eso hoy en día se calificado como una enfermedad ¿Eh? está ahí en el DSM, en el catálogo está ahí descrito como una enfermedad, <risa> pues, pues hombre, yo pienso que eso ya nos da, nos da una pista de, de por dónde podían ir las cosas si fueran de otra manera. Pero lo que a lo que más quiero decir y esto sí que ya lle por hipótesis, porque no hay posibilidad de comprobarlo, pienso que en ausencia de ese interés económico, en ausencia de esa de ese condicionante de de lo económico, de nada más poder hacer cosas para las que tengas financiación, o nada más poder hacer cosas que tengan una determinada rentabilidad y tener que competir contra, contra el otro que lo quiere desarrollar de otra manera o que no quiere que tú lo desarrolles porque quiere seguir ¿m? en ausencia de todo eso, pienso que el progreso no sé sería, posiblemente sería mayor y posiblemente sería menos lesivo, quiero decir ¿Qué interés podría haber en, en, en, en acabar con el, yo no sé, pues, con el entorno? Si nosotros vivimos en el entorno. ¿Qué interés puede haber ahí? De fecho hoy en día vemos que los grandes intereses, cuando se destroza un, un bosque o, o se destroza o se acaba con especies o demás, suele ser por intereses económicos. Intereses económicos que no son eh, un interés de que todo el mundo... O, o dentro de una determinada población o comunidad todos progresen económicamente, suele ser una acumulación <risa> económica de muy pocos. Eh, yeah. Muy pocos que no repercuten en el resto, en el resto, para el resto todo lo contrario, suele ser eh, más bien prejuicios, eh, ya la parte mala. Yo siempre <coughs> comento que tuve ocasión una vez en muchos años acuérdome cuando en 2009, verano de dos estaba yo facendo el Camino de Santiago y el compañero que te va caliendo conmigo cuando vió comprou un libro, un quiosco y tal, llevólo, yo no llevo un pequeño, entonces dice, déjamelo, y era este de Roberto Sabián, el de Gomorra, ¿no te suena este que Sí, que está um, perseguido, sentenciado a muerte por la mafia yeah, y Exactamente, tal, ¿no? porque en ese libro lo que falla es describir, describir la mafia. Yo soy como... que Es un poco extraño porque ni fue el primero ni, no, no, ni no, creo que no, será el último, pero a él sí, le, le cogieron manía. ¿no? Sí, que yo sea. creo que sí, no sé por qué exactamente, pero sí, sí. Hombre, pues, Y tampoco falla así ninguna revelación brutal en el libro con nombres y apellidos que digas tú, hostia... bueno, sí, las fai, pero bueno lo que tú dices, tampoco más que se hicieron antes, pero la cuestión es que yo ese sí libro eh, supuestamente eso es la mafia yo pienso que lo es como una descripción del capitalismo y, y eso también lo mismo, oye yeah. eh, él refleja, los, los capos mafiosos, acumulan por acumular, o sea el su interés es acumular por acumular por acumular llegando a, a veces a tener conductas que no tienen sentido por ejemplo, en, creo que ayer en Nápoles, donde decía que toda la gestión de, de residuos peligrosos que, que la lleva la mafia ¿eh? y que en cuenta, para ganar dinero en cuenta de llevar los residuos peligrosos a un, a un ¿cómo se dice eso? a un vertedero apropiado o lo que sea pues había un, un capo mafioso que los enterraba en el, el charcente de, de la sumación que te decías pero esto qué sentido tiene o sea como los residuos peligrosos venenosos estás poniéndolos o sea a sacarle más de rendimiento pa, económico simplemente para sacar perros porque si echarlos en un vertedero te va a costar ya. mil lo que sea echarlos en tu casa no te cuesta nada pues esos mil por bolso ¿entiendes? y luego también falaba de otro Que vivió eh, no burrada de años, no sé cuántos, perseguido y tal, eh, amenazado de muerte por otros clanes y bueno, pues por la policía de detención y demás. Y entonces, para que no lo pillaren, marchó a ir para el monte y vivía como un arapientu sí, en vivía una en un cabaña. Sí, eh, sí, sí, esa historia. Y ganando sé si si perres, amigo, pero. Y ganando perres, yo también, pero bueno, que seguía manejando los otros negocios y ganando perres y acumulando perres y acumulando perres para vivir como Eso. una cosa, o, o, o como eh, falaba también de la historia de, de capos que veían como habían torturado y matado, como no los pillaban a ellos y estaban en guerra con otros clanes o lo que fuera, pues a la mujer a la fía y demás, pero ellos seguían, seguían con esos negocios, seguían con eso y yo decía, este esto es el, el capitalismo eso es Sí, el capitalismo y el poder también, el ganar por ganar Para ellos el dinero es, es, es un es el... Eh, la acumulación de dinero es como te diría es es como como te explicaría eh, es como lo que lo que respalda su poder igual es más el poder que el que el hecho de tener o sea ellos a lo mejor no, no no no lo que dices tú no pueden hacer tanta ostentación de lo que ganan porque porque a lo mejor les puede crear un problema no con el fisco con quien sea bueno al, Al, al Capón al final lo pillaron por no pagar impuestos, sí, después ¿cierto? de matar a, a medio Chicago, ¿cierto, pero ¿cierto? a lo mejor incluso prefieren lo que dices tú, para que no no no les pillen por, por algún lado, pues vivir en un piscina ahí con las apalgatas y, y tal, que, que hacer de lo que tienen, que son millonadas pero descomunales, ¿Mm -hmm? miles y miles de millones... Pero sobre todo el hecho del, del poder, decir aquí es aquí mando yo sí, sí, algo, y el, el, el, miedo, el miedo y el poder. Eh, eh, eh. Yo decía hostia, esto, no lo sé. No, pero a mí, ya te digo, recordaba mucho a eso, a cualquier alto ejecutivo de una empresa, de decir, no sé, hasta qué punto. Bueno qué coño, no sé hasta qué punto. Yo estuve trabajando en sitios donde el chefe que mandaba, yo creo que digo que, que gustaba mandar por mandar. ...también, eh, no sé, hasta que... Bueno, sí, sí, eso... ...no sé hasta qué punto... Eh, ...mandaba eh, por los intereses de la empresa... ...o mandaba porque él quería mandar... ...bueno, en algún momento... Eh, ...llegaba a ver tomar decisiones... ...totalmente contrarias a lo que podía ser... ...el, el beneficio... ...pero que, que lo hacían destacar más... Eh, ...que sirviera más, eh, qué sé yo... Supongo. ...sí, pero tú lo sabes mejor que yo... ...todo ¿Eh? eso y mucho más... Los defectos, eh, alguna función cumplen dentro de la evolución, ¿no? El ser egoísta, el ser villano, eh, el, el, el, el deseo de poder, o sea, todo eso cumplió alguna función dentro de la evolución, ¿no? Eso lo dicen muchos estudiosos de, de estos asuntos, que luego mal. sean reprobables en momentos concretos de la historia o en situaciones concretas del día a día o de la sociedad, pero... Están ahí por algo, ¿no? Si no hubieran cumplido una función, hubieran desaparecido. Eh, ya ver, ahí también soy un poquitín... Como yo soy totalmente contrario al mecanicismo... Pienso que no es tan sencillo como eso. A ver, no sé. Eh, tarea por ver exactamente hoy en día... Eh, eh, cómo funciona la polución. Quiero decir... hubo eh, <coughs> un tiempo, cuanto más... Animales yéremos, no sé que ahora no seáramos lo mismo que antes, pero bueno, entiéndeseme cuando lo digo. Eh, había un momento en el que, pues bueno, la ventaja evolutiva llevaba a mayor probabilidad de reproducción y de transmisión de los dos genes. Hoy en día no es el caso. ...pues no tiene que verlo uno con lo otro... ...tú puedes ser eh, el hombre de más éxito del mundo... ...y, y ponerte un condón siempre que follas... ...y por mucho que folles... ...y podemos cruzar que y tal... ...eso no implica la, la transmisión de los genes... Eh, ...¿por qué motivo por qué siguen manteniéndose sí, pues, ...pues no te sabría decir... ¿eh? Eh, que, y, ...pero que conste que, que yo una cosa... ...con la que me tengo comido mucho la cabeza... porque, porque no acabo yo de encontrar el, el, el beneficio. O sea, ¿en, en dónde está dónde está el beneficio? Te, si por el fecho de... Vamos a seguir hablando <coughs> de estos mafiosos. Eh, si por el fecho de, de dedicarte a todos estos negocios y demás, te libras de... de ...bueno, pues de una vida miserable, de enfermedades, de necesidades, de tal... ...bueno, pues puede tener sentido. Pero ya que muchas veces no ya así Muchas veces, eh, al contrario, esté con una persona... ...bueno, pues que tiene un nivel de vida normal, bueno, digamos... ...pero que necesita más, o quiere más. Claro, yo a veces eh, pienso también que en esto tiene mucho que ver... ...pues el ambiente en el que ya estamos metidos... El, el capitalismo este de consumo y la publicidad. A ver, continuamente están faciéndonos de esas cosas, cosas que, que ya ves que yo soy mucho de, de usar el concepto este de necesidades creáis, cosas que realmente no necesitamos, pero que están continuamente vendiéndonos y están faciéndonos creer que efectivamente las necesitamos. Y, y muchas veces la, la publicidad Me gusta mucho la publicidad pues, a, a todo lado anticapitalista que sigue Me encanta la, la publicidad Y me gusta ver Cómo la utilicen y cómo manejan <coughs> Cómo la, la publicidad Llega un proceso No hay no un proceso de Bueno, cuido que esto ya lo, lo sabe todo el mundo No consiste en la publicidad No consiste en explícate Que este producto es bueno por esto, por esto y por esto otro. No, no, consiste en asociarlo en un proceso casi de, de condicionamiento clásico... consiste en asociarlo a una necesidad... Eh, una necesidad real... Eh, cuando te venden una colonia... véndentela asociando ese estímulo... colonia a... yo qué sé, pues... a una mujer o a un hombre deseable... ¿Mm? también vale... y un concepto vital... porque puede ser una cosa u otra no... pero al fin y al cabo... siempre eh, en las épocas hay un modelo... que el modelo es perdido por la publicidad, en el nuestro caso por el cine también, y demás, que ya el modelo de, el modelo deseable, de persona que supuestamente y es deseable. ...pues te lo asocian a eso. Entonces, claro, al asociatelo a eso, pues digamos que mueve ahí pienso que sí, algo muy primario, muy animal en nosotros. y, y que puede llegar incluso de una manera inconsciente a. a hacernos mm, pensar, a hacer una conexión. que necesito tener eso, porque entonces eso va, va, va, va a cubrirme esta necesidad. Que luego resulta que llegas a eso, yo que sé, pues a un, a un coche, normalmente. Llegas a ese coche y de repente sigues sí igual de frustrado cuando no tenías, porque resulta que esa necesidad no tu cubierta, vale, tengo el coche, pero pero eh, yo en este coche pensé que te iba a darme algo más, que no tengo. Pues entonces igual llega y necesito otra cosa. Y... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Ahora eso de la publicidad. Sí que uh -huh. es verdad que yo tengo leído alguna, algún artículo sobre el tema y sí que comentaban esa evolución. Sí que hubo una época que a lo mejor uh -huh. te vendían el producto y te decían, somos mejor que la competencia. ...porque lo hacemos mejor o porque este detergente lava mejor... ...ahora ya no te dicen que lava mejor que la competencia... Claro. ...ahora te están vendiendo un una modelo de vida, una estética... ...es decir, ya ese producto corresponde a un grupo... ...y tú lo compras porque quieres ser de ese grupo... ...quieres eh. ser de esa gente eh. moderna que compra este detergente... ...ya no es mejor que el, que el otro... Ahora Exacto. ya ahora nos venden otra cosa, nos venden formatos estéticas, eh, nos venden una idea de que si quieres estar in, pues tienes que comprar esto. Eh, efectivamente. Ya efectivamente. no te venden el producto que sea mejor. Claro. Y tú caes en la, quien caiga o quien, quien, quien desee estar eh, pues es, es lo que dices tú, ya es una necesidad creada, pero es ya es otra cosa, ya es otro estadio. Sí, ya sí, no es la idea de venderte claro. una cosa que dices tú, yo podía vivir sin esto, yo ahora lo tengo, no, ahora ya es Ahora quiero esto y lo quiero de esta forma. Sí, sí, sí, con es este cierto. formato, con este color, te venden eso. Y además, yo pienso, a ver qué, qué opinas tú, pienso que venden, eh, sin decirlo, sin decirlo abiertamente, insatisfacción continua. Eh, véndate eh, siempre que, que ese producto, si esa mercancía, te va a satisfacer unas necesidades. Eso es lo que te venden. Pero yo, mentira. Nunca te la satisface, siempre vas a necesitar algo más. Y siempre esa mercancía suele ser la herramienta, el paso necesario para que entiendas que necesitas algo más. Para que entiendas que tienes que ir un poco más allá. Para que entiendas que necesitas otra cosa más. Y pum, pum, Por eso se reactualizan también los productos, ¿no? Claro. Ahora te vendemos el nuevo. No, no, el otro ya no vale, ahora es este. Es lo mismo. Y imposible, por ejemplo, yo pienso muchas veces. Que no sé de qué empresa y el, el iPhone es en cuestión. y yo que conozco a mucha gente que, que lo tiene, porque por circunstancias ando con mucha gente con problemas visuales y tal. Y la verdad que para ellos en ese caso no hay necesidad creada, llegue casi real. Pero bueno, precisamente por eso eh, eh, soy consciente de la velocidad a la que evolucionan las versiones. Es decir, a ver, y, ¿y qué me dices? Que hay seis meses, estos es dos pijaes. Que meten ahora ya no les sabían o no podían esperar seis meses más a venderte lo más completo, pues posiblemente no, no tenga. A ver, tiene mucho más sentido desde el punto de vista del mercantilista y capitalista, es otro. De cada tres meses mete una pijadina nueva y, como va a haber gente que te tan, tan, yo no sé cómo decirlo, tan alienado. Y, sí, y, sí, y, sí, no, no sé. Sí. Yo no sé. Y más allá, ¿eh? Hace poco que vi, un necesiten. vi un documental en la 2, en, yo veo muy poco la tele, también lo que comentábamos de el tiempo es el que hay, hay que sí. seleccionar mucho, pero la noche temática es una cosa que recomiendo. Unos documentales uh -huh. los hago por la noche, yo incluso a veces, tengo que madrugar el domingo, a veces me engancho y, y los veo, y, y pusieron un documental sobre Apple, y estaban comentando cómo... O sea, Apple había creado un concepto que consiste en que ya no es que te vendo lo mejor, no, es que soy de Apple. O sea, era como venderte <risa> sí. el concepto de pertenecer, como si pertenecieras a una nación, a un equipo de fútbol, es decir, o sea, ya no era venderte el, el producto porque fuera mejor, porque fuera más avanzado, porque tuviera una tecnología más depurada, no, era que te estaban vendiendo una forma de vida. Es decir, yo soy de esto, sí, soy de sí, Apple, sí, sí. no soy del otro, del otro, ¿no? El otro es el perdedor, yo soy del, de los ganadores. Sí, sí, y es verdad, y es verdad. Además, bueno, concreto en ese ejemplo que uses, eh, fue la manera que tuvieron de, de diferenciarse. Yo pienso ante la, ante la expansión del PC, decir, hostia, no, espera, nosotros no vamos a vender que, que bueno, el Apple y mucho más caro, por ejemplo... Y posiblemente bueno pues yo que sé la gente que, que lo use o que entienda de tecnologías sabrá para que lleve mejor o para que lleve pero tal pero yo a lo que vendieron fue como una sofisticación Cuidado, de esos pringados del pc yo soy de, soy de mac cuidado que yo tengo un mac yo no ando con espijares de yo pienso que sí ¿eh? pero luego mira en ese en ese caso precisamente hay yo un ejemplo guapo para Haber esa tercera vía de lo supuestamente en principio no comercial, no mercantil, desarrollado precisamente por por gente que, que no busca ningún beneficio más allá del, del del desarrollarse ellos mismos y de ser capaces de hacer las cosas que esa tercera vía del, del software libre tío. A mí eso, ese mundillo interesa mucho porque ya eso, por un ya está el, el PC, por el otro está el Mac. la guerra, esa continua entre el Windows y el Apple y demás, y de repente vemos ahí esa tercera vía, esa de Linux, esa de gente que desarrolla cosas por, por placer de desarrollarles, y de compartirles, y de colaborar. Joder, a mí eso, a ver, a ver, que es muy romántico, seguramente también busquen ganarse la vida, pero a lo mejor no ganar mil millones, sino a lo mejor sencillamente, pues van bueno, yo desarrollo. Este. A, vamos a a, a sacar al mercado venga pima Joder, no sé. yo pienso que eso es precisamente lo que te lo que te comentaba yo antes que, que a lo mejor en ausencia de, de esos otros condicionantes podían desarrollarse cosas menos lesibles porque no no faría falta no falta y no tendría sentido lesionar nada todo lo contrario precisamente lo que convendría o estiqueta ahora Para por un interés totalmente comercial, por supuesto, pero comercial anticomercial, no sé cómo, cómo podríamos decirlo, el tío este, el, ¿cómo se llama? El Musk, el Musk, no sé si te suena, el que montó la empresa esta, Tesla, y empezó a popularizar el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, y tal, no sé hasta qué punto también, bueno, no sé hasta qué punto no, a ver, lógicamente por beneficio, ¿eh? montó su empresa para ganar perros con ella, pero bueno, que llega una cosa... distinta nueve que yo le hijos se acerca de él <coughs> y que debe tener un coco privilegiado y hasta cierto punto parece pues, que prima el desarrollo al, al fecho de que sea rentable no el que más interesa es desarrollar o el propio Tesla en ese momento Tesla era otro individuo que si, si no eh, hubiera sido porque los inventos eran ...no, anticonómicos no, Y vos solo ese término... ...por eso no, y eran lesivos para la economía de, de algunos otros... ...pues hubiera inventado... El Tesla que andaba en, en competencia con Edison, ¿no? Sí, Bastante, ¿no? Si sí. la sí. corriente alterna, la continua, esa historia... Sí, ¿no? la diferencia es que Edison ya era... ...vamos a decirlo así, era, ...Edison ya era capitalista... Edison patentaba hasta, hasta, vamos... Edison patentó cosas que inventó Tesla... ...o sea, <ríe> <Sí>. <ríe> literalmente... Tesla ayer lo contrario Tesla simplemente quería inventar crear cosas y no le importaba tanto el, el reconocimiento ni el ganar perros con ellos, ni tal él les inventaba y era feliz inventando y Tesla inventó cosas pero pero impresionantes cuál es la diferencia Edison eh, reconocido y, bueno, conozco, no sé cómo acabó la subida, pero pienso que bien. Tesla murió, prove ¿Te refieres económicamente a Edison? Muy bien, sí. Bueno, muy bien. Seguro que sí, seguro que sí. Hombre, sí. tiene su mérito el personaje, porque era autodidacta, era un crío que vendía periódicos y tal, que se autoformó, que mm. tiene también... Vamos, que uh -huh. le veo ese mérito de. Sí, pero. Sí. Pero por otro lado es el. Es el, el ejemplo el, del sueño el, americano. El trepo pronto no va, sí, sí, ya te digo, es que lo. lo yo le he dado una biografía de él, es que lo patentaba todo. Todo, todo, y, todo. Y el mérito, él. Bueno, él llevaba a su equipo a trabajar a veces eh, hasta 72 horas sin dormir. O sea, hasta que no conseguía una cosa. No paraba. Pero claro, los colaboradores también les debe mucho. Y él se lo quedaba todo, eh. Él ratineaba. <risa> ...y lo que los demás hacían pues... Es el... bueno, capitalista, ¿eh? ...capitalista... ...capitalista y negrero... Total. ...muy negrero... ...un negrero pero de primera división... Madre ...pero bueno es así como funciona esto... ¿eh? Sí. ...el que quiere triunfar tiene que ser malo... ...vamos en los negocios y en... ...desgraciadamente sí... ...desgraciadamente bien día sí... No, ...yo creo que siempre ¿no? ...otra cosa es que lo que dices tú... ...que inventas algo... ...hay científicos, hay médicos, hay farmacéuticos... ...que dijeron mira yo esto... ...lo dono a la ciencia... ...y que, que hagan lo que quieran con ello... ...pero siempre hay alguien que lo coge... Sí. ...y luego se lo, se lo queda... ...tenemos ahí a... ...cómo se llamaba este hombre... ...ay, el inventor de la vacuna... Eh, ...que la donó, sin más... ...¿de no. qué vacuna? Eh, ...la malaria quizá, o una de estas... ...pienso que sí... Lo que sí, pasa es que sí, ahora sí, mismo no me acuerdo del nombre, de ni me madre. acuerdo de, de la enfermedad en cuestión, porque sencillamente cojo y dice, oye, pues, a ver, inventela. Hay un montón de gente que mure de esto, hostia, pues venga. No, pero no... No, no sacó beneficio ninguno. No sacó ningún Más beneficio, que, pero... Más bueno, pues el reconocimiento, decir, oye... Pero bueno, igual, yo qué sé, no sé si sacó... A ver, no sé cómo será hoy la, la subida, pero... Yo pienso que una persona, joder, que hace algo así. Yo soy un romántico, pero, hostia, yo soy de los que cree eso de que quien siembra recolle, tío. Sí, sí. El aspecto de que da alguien tiene que por ahí que, que no sea cabrón y que diga, hostia, pues ya que este pues, en oficio hizo esto. Vamos tío, a darle pues, una pensión, vamos, ¿no? a a dar... él, o vamos a contar con él, o, sí, sí. o yo que sé, sí, sí. sencillamente. Pero el mundo es muy injusto también, ¿eh? Hombre, también, sentido... también, también, también. Hombre, yo reconozco, y yo llegué a ver, y a mí pasó en la vida, de, de, yo no me considero ningún santo, ni mucho menos, pero la verdad es que nunca fui tampoco de de, de fastidiar por fastidiar, todo contrario, yo, oye, si puedo echar una mano, normalmente he hecho la... a lo mayor por, por puro egoísmo y por interés, yo digo muchas veces cuando explico la mi la versión del de, de anarquismo individualista este Sí, que bienvenido, ¿no? ¿Sí? Ojalá todo el mundo lo haga <ríe> sí. Yo digo lo siempre, digo viene bien hacer bien a los demás, aunque sea por puro egoísmo porque después es muy pues sí, aumenta las probabilidades de que otro día, tú vas a sentirte bien pero aumenta las probabilidades de que esa otra persona también fue no, bueno ti cuando beneficio. tengo ocasión. inmediato que la sí, satisfacción eh. y esa ese es fundamental pero a mí también me ha pasado Joder, pues de, de muchos años de, bueno muchos años sí años después de de hacer de alguna cosa de, de esto de venga sí, hombre sí sin problema no sé qué hago esta tarea o este trabajo lo que sea no importa no te preocupes que fase por pues, ya está oye pues años después ya me digan no, oye que es a hacer eso mismo, ahora cobrando perres y tal, oye, ya que en su momento que hiciste pues vamos a hacerlo, ahora hay perres, y oye, pues el primero tú, que para eso ya, qué sé yo, eh, yo no pejada, no tiene mucho que ver, pero bueno, sí que tiene el, el, el, el símil, es de decir, oye, pues estoy pensando que hizo algo interesante, pues bueno, pues, también seguramente de, de alguna manera recogerá recogiera beneficios... ...aparte de ese beneficio... <coughs> ...que el fundamental y el primario... ...de decir, joder, pues es algo que está bien... ...y ya está, eso ya... ...ya lleva una cosa que, que presta... ...pero bueno, oye... ...hay que predicar... Cuando ...cuánto llevamos ya, llegué? ...no sé, es que tienes el reloj aquí un poco A oculto... Ver. ...como no, dos horas, ¿no? Graba. Con dos horas sí... ...bueno, desde que tú llegaste, pero llevamos... tres cuando ¿qué pone yo? ...tres horas... Tres horas y cuarto Madre de grabación. no ah, pero bueno, tú cuando llegaste ya digo una hora y pico. Esto es como, como, ¿Pues? una, como un peplum, ¿no? De estas de cuatro horas de Cleopatra. Joder, pues cleopatra. Tú, sin problema. Y al que no le guste, que no lo sienta, ¿eh? <risa> <risa> lo que pasa es que no volví a mirar para el chat. No sé si marcharía ya... Si nos dijeron no, ¿cómo nos enteramos? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, a ver. que tienes que... Tengo que actualizarlo, actualizar, porque claro. si no... Ah, no, no, si yo, sigue el mismo mensaje, el ya, el mismo mensaje. Pedazo, eh. Pero mira, no macho, eh La, la juez 699 Ahí sigue sintiendo esto Debe estar encantada, eh ya. Con toda la barrera Con toda la barrera que, que estamos dando Pero bueno, mira, desde esto que estaba El reloj aquí metido Vamos a sacarlo, eh Vamos a ver, a ver, a ver Ya, vale, y pronto Un no <risa> madrugas mañana no no mañana por no. suerte no trabajo Mira, yo tampoco <ríe> bueno trabajo haciendo una cosa que que, que yo es totalmente anacrónica mañana voy a dedicarme a limpiar entera una, una habitación de la casa en la que hay una pulga una pulga una pulga las pulgas son el, el animal más espantoso con el que yo me topé esta ahora tuve Una sola pulga, una vez, me echó de casa. Así, literalmente. Porque la, las picadoras de pulga, no sé si si te pico de alguna vez, son espantosas. O sea, piquen horrores. Eh, en cuanto les rasques, abren abren llaga, se infecten. Bueno, son, son lo peor. Eh, luego, encima, les pulgos son muy cabrones. Piquen, les pulgos los guardan en la cama y píquen después. Ellos gustan ellos los tobillos, y es lo que más les presta. ¿Sí? los pies, los tobillos, con lo que después eh, vas leyendo y llevo una tortura, ¿eh? porque oh, cada paso van a ir picándote tal. Entonces hubo una vez, la primera vez, que todavía no sabía ni siquiera lo que era aquello, solo sabía que había algo en mi cama que me pinchaba, que me picaba y tal. Y entonces me acuerdo que marché para el exilio, casa de mi juela, <risa> mientras limpiaba aquello bien, luego, gracias a internet, enteréme de. Me vi, vi semejas de cómo llega la picadura, donde debí subirla de la huerta, de algún bicho o lo que fuera, y, y, y tuve fuera de casa unas semanas limpiándolo todo, deseárame una vaporeta de esas de tal, y tomaba por ahí, iba. y esta vez, nada, no, un par de veces, un par de días noté yo picaduras y tal, de hostia, no, no, eh, una y no más, marché para. Tengo la suerte de que vivo solo en una casa muy grande y tengo otra habitación. Entonces me voy a dormir para la otra y mañana pues dedicarme a limpiar a fondo la en la que está la pulga. Esta vez no me echa de casa la cabrona. Esta vez voy a poder con ella. Manda huevos, eh, pero y el, el, el animal más que más daño me tiene fecho ese, ese, ese, ese microbio. Yo me fíjate, vivo con perros y eso y... a veces tienen pulgas y los para parasitamos pero uh -huh. nunca se nunca he notado ese trasvase de animal te... a animal no. a ver supuestamente supuestamente más, eh, los pulgues son son muy específicas de, de las especies hay pulgas de los gatos pulgas de los uh -huh. perros pulgas de tal y pueden vivir de la sangre de otro animal pero poco tiempo acaben muriendo. entonces es, bueno pues yo las <risa> esperanzas que tuve la primera vez Y que, bueno, pues, lógicamente la pulga... ...digo yo que no sería humana... ...y digo ya bueno, pues va a acabar muriendo... ...pero la cuestión es que en el tiempo que tardó en morrer ella... ...a mí abrasaba yeah. Y entonces esta vez ya, ya que hice más no no espera... ...que esta vez y un misterio, no sé dónde coño la, la, la traje... ...porque de aquella en la huerta si sí tenía de algún animal... ...y, y la mi teoría aquella primera vez fue que lo subiera seguramente... ...algún animal de la huerta... Pero ya yo, yo no tengo animales en la huerta, tengo alguna pita, pero los pites no tienen pulgues. Entonces, yo no sé, no tengo ni puta idea. De, decíanme hoy, decían, ah, no, bueno, tú coges mucho de monte, y a por el monte. Pero, no, pero ya que casualmente ahora, que estoy que, que todo puto día del trabajo a la cama y de la cama al trabajo, no tengo tiempo de ir al monte. ¿De coño he salido? La cabrona esta. No sé, no sé. Debe ser algún tipo de maldición divina, o, no sé. ...algún mal habré hecho la vida anterior... ...no y es normal tener pulgues... ...a día de hoy... ...pero bueno, ya, a mí esas, esas cosas pasen... ...sí, ves. son cosas raras... ...porque quizá en tiempos pretéritos... ...lo de los piojos, sí. era algo más común... ...en los críos y eso... Uh -huh. andábamos mucho por ahí... Sí, yo cuando, yo ...de, de niño aquella estaba, manera... ...también me acuerdo de, de la escuela... Sí, había ...cuando te pasaban separadas. la nota para llevar a casa... ...de si detectado piojos en la escuela... Sí. ...alave su hijo tal... Yo creo que nunca llega a tenerlos, pero pero sí que me acuerdo de, de del champón de piojos por la cabeza y, y estas cosas cuando, cuando pasaba la nota en, en la escuela. Sí, sí, es verdad. Pero el tema del spulgo es mío. Nunca sí. en la vida. Ya. Eh, y mandan a veces, dices, después tenerlo ahora, que vivo en la pulencia. <risa> Así es. Pero bueno, oye, en fin. Curioso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo ves? Víctor, ¿iremos acabando? Sí, sí, estuvo bien. no sí, ¿eh? claro, estuvo mal la cosa, no, oye, sí. yo creo, que, creo que, que nos gustamos aquí, pasamos un buen rato. Sí. ¿eh? Bueno, pues mira, ¿tienes interés en sentir alguna canción en especial? O acabamos con, con no, la no, habitual, ¿cómo lo ves? La que tú consideres la, oportuna. A ver, yo sí tengo que sugerir yo la de toda la vida, la de, la de Fondos, que poco siempre para pa terminar... Pero bueno, ya que estás hoy aquí A ver, no Pero sé ¿Tienes un catálogo muy amplio por ahí para elegir? o Claro, es mentira para ti Se piratea aquí sí. En hombre, un a mí, momento A ver, no creo reconocer que no soy muy de grupos Y tal, hombre, de cosas de hace Años, cuando era un chaval con Como digo, con 17, 20 años Algo escuchaba era muy de los héroes del silencio. Oh, no, no, no me, me eso. ¿eh? No te gusta. No, no, no, bueno, no pues déjalo. <risa> yo creo que me pides a mis palitos, te lo pongo sin problema. Pero, <risa> el del silencio. De mí. No te gusta, ¿no? Te es una manera especial. Eh. A mí me gustan mucho los dos primeros discos que sacaron. Luego ya ya no los seguí. A ver, yo reconozco que, que lleve talibanismo musical de adolescente. A ver, <risa> musicalmente no. también, igual que cualquier otro. Lo que pasa que, bueno, es desarrollé una manía especial al, al Pumburrí ese, que sí, me caía es como que una pata en culo. El <risa> problema de sombra es que se crea Jim Morrison. Efectivamente, eh, <risa> <risa> yo con, lo que pasa que, a ver, yo con ellos manía eh, a dos personalidades totalmente conexas. No soporto a, al Pumburrí y no soporto tampoco a Fermín mucuruza no tiene que ver pero en este programa nunca sonarán tampoco cortando no no o sea, ah, ni de shebra ni es verdad también he tocado son los tres personajes musicales así a los que a los que más menos yo he manía otro grupo que que me gustaba bastante era Duncan Do cómo los ves bueno, me, algo Dunca, mejor Duncan los acepto los para aceptar Aceptarnos. sí sí de hecho yo también fui muy aficionado a Duncan de, de de chaval Venga, pues dime una educando un que te preste. Eh, eh. O si no, si quieres, escojo yo, ¿eh? Sí, escoge tú. Tú el grupo, venga, pues. venga. Lo que pasa es que... Uah, a ver, que buscarla vamos, vamos a tener que prender la, la luz. Todo va a ser un poco complicación. Pero no, no, pero... No, no, ¿se a prender a la luz? No, no, que por eso tengo yo la internet en aquí para... Hey. A ver, que me... Que dé algo. Por favor, que yo que ahora no me voy a ser quien a poner a, a ponerla esto. Sí, sí, sí, sí. Pues se va a ser mucha complicación. Mira, mira, mira lo que des las 699... A mí, a mí me gusta héroes. <ríe> bueno. que tú tu, tuvimos la polémica la primera vez que la primera vez que se metió eh, en el chat de Anedonia años a ...dice yo eso de ah bueno oye pues venga pide, pide un cantar el que quieras y tal. y va y me pidieron eso el silencio después pidióme pidióme si este no fatal que ya bueno yo otra cosa y entonces bueno acepté pero de malo Ay. a ver vamos a buscar por aquí Ay, no joder Facebook no este a ver eh, y, y vamos a poner ahí vamos a poner a ver, a ver a mí había una que me gustaba bastante que de cuando yo ya era muy niño pero bueno eh, en algún lugar si sí, en algún lugar sale a ah, coño joder qué rápido salió sí, la hostia sí, está sí. claro que sí a ver, pues vamos a vamos a sentirla. bueno eh, despediremos no Sí. Hasta sobre, la... vamos a despedirnos sobre sobre la sobre la música ya espero que no así ah, sale publicidad bueno pues nada que se joda la publicidad porque te hace silencio. a la venga saltar anuncio y Y venga Se supone que ya ya estás andando por ahí Bueno, pues nada, oye Muchas gracias por la tu asistencia Serás bienvenido ¿Cuántos años? ¿Sabíaslo? Sí, sí, aquí en enero del 16 Efectivamente Sí, sí, hombre controlado los tiempos, ¿eh? Que te ha controlado los tiempos Sí, memoria tengo todavía Bueno, pues nada Oye, que no pasen otros dos años, ¿no? No, esperemos que no <risa> venga, un saludo a todos. A todos los que tuvisteis en chat, a todos los que tuvisteis sintiendo, a toda la gente que te da por ahí con el transistor, joder, especialmente, que nunca me acuerdo de ellos. ¿eh? Bueno visto, venga, gracias. Venga, nada, tío. venga vosotros ya sabéis, aunque hoy no suene, que busco ya, ¿vale? Venga, tal yo aquí. y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber Dieron construir un hogar donde no queme sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo.